A veces el camino se tuerce, a veces tras el éxito se esconde un posterior descenso del que nada sabemos, el supuesto y maldito éxito, ya no se cumple lo que se espera de uno, falla el mundo, la vida no se escribe un segundo, se escribe en cada instante, Que más y que menos recuerda esta música, esta canción que tiene casi 15 años y nadie puede dudar de que esta música y la letra se convirtieron en uno de los grandes éxitos del siglo. ...a todo el mundo le interesó solo la apariencia... ...lo que tenía que decir... ...o lo que supuestamente decía la letra... ...pero a nadie le interesó lo que había detrás... ...a nadie le interesó... ...lo que había cuando se apagaban los focos... ...como mucho nos acordamos de su nombre... de Nena da Daconte... ...llenaba el estadio... ...pero su silla se estaba vaciando... ...y tras el éxito llegaron otros... ...cada vez hablaba de cosas mejores... ...y más interesantes... ...pero llegó el silencio... ...se fue a ir a otro país... Ahora ella ha vuelto Ha vuelto a la música Ha demostrado que la vida de las personas No es la de los juegos artificiales Hay cosas que no se escriben Que no se cantan, que no se ven Y ahí dentro se encuentra la vida No está en las expectativas Ella acaba de volver, y como decimos Y nos dice estas cosas Mucho mejores que las de entonces Van de la vida, van de la verdad No olvidemos que somos la columna Que queda al final, pero somos un barco que ninguna ola puede volcar gracias a Elena conte por contarnos cosas como estas a veces cierro los ojos y solo pienso en huir. a veces he dejado que otros cantaran mi canción a veces cierro los ojos y solo bailo por ti he tropezado tanto y tantos fracasos Pero me sigo levantando Y aun sigo aquí Soy la guerra Que nunca se apaga Soy la columna que Bueno, pues esto que... es La Rosa dos Vientos Acaba de comenzar Estamos en la sintonía De Onda Cero Y como siempre Una etiqueta En Twitter Almohadilla Rosa Vientos Almohadilla Rosa Vientos Soy caído Jurando por ver La pluma Que nada Dice En el horizonte. Y estaremos eh, como siempre hasta las 4 de la madrugada Insistimos en la rosa de los vientos en Onda Cero Comenzamos ahora A mismo ver. Y nuestro horario como siempre los sábados entre 1 y 4 de, de la madrugada Y los domingos entre 1 y media y 4 de la madrugada Saludos entre eh, Bruno Cardeños en nombre de todo el equipo que hace posible este programa Que está pilotando en la parte técnica Miguel Jurado En la condirección Silvia Casasola Y en redacción y producción Javier Sevillano Os hablaremos eh, de cosas importantes y muy importantes De cómo el sueño tecnológico se convierte a veces en una pesadilla Lo que ocurre y lo que comemos es un auténtico veneno Hoy os hablaremos eh, de comida, de ciencia, de maniobras Bien, tendremos en materia reservada hablaremos sobre cómo actúan los escuadrones de la muerte. Se ha conocido datos sobre la existencia de uno más, está en Arabia Saudí. Y sobre ese tema hablamos con Fernando Roda. Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Efectivamente, el asesinato del periodista Khashoggi, por orden del príncipe heredero saudí, ha dejado al descubierto la existencia de una unidad especial en el país, fuera de toda legalidad, que lleva años dedicándose a secuestrar torturar y asesinar de dis disidentes. Es uno de los escuadrones secretos de la muerte repartidos por el mundo. Han actuado en muchos países, entre ellos España, y llevan a cabo la guerra sucia de los estados. Os sorprenderán sus actuaciones y motivaciones en un ratito cortísimo. Hablaremos eh, también esta madrugada sobre la existencia de canibalismo en el pasado. Se ha hecho un descubrimiento que demuestra que antaño lo éramos, éramos caníbales, también tendremos en el círculo secreto los misterios de la antigüedad, hablamos esta noche sobre cómo construyen algunas cosas, algunos misterios de nuestro pasado, también hablaremos de la introversión, como fuente de saber será en Ureca con Mado Martínez y Juicios a la Historia con Ana María Vázquez hoy y Señales en del Fin del Mundo con Javier Sevillano que nos hablará de los Millenials y también tendremos eh, la nueva película de Almodóvar de Pedro Almodóvar en el callejón con José Manuel Esquivano y por supuesto pistas eh, para conocer al personaje oculto de esta noche pistas eh, que nos dicen Silvia Casasola pues nos van a decir muchas cosas Bruno Cardeñosa Buenas noches, Fernando Rueda. Hola, joven. Buenas noches, queridos oyentes. Pero antes hay que comentar que ya tenemos en marcha la nueva edición del Premio de Divulgación Histórica Juan Antonio Cebrián. Novena edición. Y estamos felices y contentos con ese patrocinio del Ayuntamiento de Crevillén, con esa editorial que publica el libro, que es Odeón, que lo hace magníficamente. Y bueno, pues ya está en marcha. Ya sabéis que podéis enviar vuestros manuscritos al apartado número 8 del, 28, del 23. Sí, ya me estoy despistando. ...bueno, da igual, luego, luego digo el, el código postal... ...del 28290, del 28290 de las Matas de Madrid... ...ahí podéis enviar el manuscrito... ...pero lo más importante... ...coger y hacer vuestro ensayo... ...enviar vuestra obra... ...porque tenéis la oportunidad de publicarla... ...y que gane el premio Pan Antonio Cebrián... ...eso es lo más importante... ...y ahora vamos con las pistas... ...esta noche la cosa va de directores de cine... Pero directores de cine que tienen una mirada muy personal. Cada uno de ellos es muy original a la hora de transmitir su visión particular en sus películas. Y hasta ahora mismo lo vais a comprobar en cuanto diga los nombres de los directores. La primera pista es... ¿Quién puede ser si comenzó en el mundo del cine escribiendo, produciendo y dirigiendo cortometrajes? Pedro Almodóvar, Alejandro González Iñárritu o Julian Schnabel. En rosa.vientos.com o con almohadilla rosa-vientos nos tenéis que decir cuál de estos tres directores es el que está en el concurso esta noche. Y uno de vosotros, toda la noche, de los que hayáis acertado, ganará un detalle del programa. Almohadilla rosa-vientos en nuestra etiqueta, la 1 y 9 minutos, comenzamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa Materia reservada 2.0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 Jamal Khashoggi, que... Un día diremos supuestamente a todo. A esto que has dicho, sí. ¿supuestamente Jamal? Sí, sí, por sí. eso, también. Supuestamente bueno, Príncipe, también. Supuestamente, no, eso sí, eso es seguro, ¿no? El hecho es que... Sí. Este supuestamente Consangra Azul. Con Sangrazul, sí, sí, sí. Bueno, supuestamente, ¿eh? Supuestamente, desde el supuestamente de Supuestamente, porque Mahoma, puede pasar... Claro, claro, es que... Joder. Bueno, el hecho es que ordenó... Sí, correcto, o sea, hay que ser a veces. Sí.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 y nos los vamos a ir cargando a todos. Y entonces, cogieron, o a, a los sospechosos, ya sabéis cómo son estas cosas, ¿no? Supuestos, que decíamos al principio. Mm -hmm. Bueno, y entonces lo que hacían es...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 La cara B Os pues vamos a hacer una pregunta, una pregunta de la que no sabrás la respuesta Tengo los ¿Cuál es el alimento que más comes ¿Y cuál es el alimento que más consumes? ¿Y cómo es de ese alimento más de 70 kilos al año? Es trigo, el trigo y sin embargo nunca dices voy a comer trigo. Pero está en todo, el negocio del trigo es uno de los más importantes del mundo. Se encuentra en cada alimento. No sabemos si ese alimento está envenenado, pero no lo dudes, comes veneno. ¿Antídoto? Saber. Y hoy te vamos a proponer conocer algo más. Y lo vamos a hacer junto al periodista Miguel Jara. Miguel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal, Bruno? Miguel Jara, quien conocemos. Hemos hablado contigo en alguna ocasión de la industria farmacéutica. ¿Cuánto se parece a la industria alimenticia, eh? Pues sí, al final en el, en el libro no me he podido reprimir como ya podrás imaginar y he, y he hecho unas comparaciones, un capítulo a comparar la industria alimentaria con la farmacéutica porque es verdad que, que emplean muchísimas estrategias comunes ¿sí? Comida de verdad, así se titula el libro que se acaba de publicar en Acale Comida de verdad, después de leerlo a uno le queda una sensación entre positiva por un lado porque se conocen cosas pero dramáticas porque parece que comemos un poquito veneno ¿eh? pero observa que yo eh, la parte positiva la he dejado para el postre en el libro justo el último capítulo eh, que es un capítulo muy extenso como de 25 páginas está dedicado a la alimentación ecológica que está demostrado eh, que, con, con muchos estudios científicos que, que los alimentos ecológicos tienen más nutrientes aparte de otras muchísimas eh, más ventajas como lo que nos llevan tóxicos ya que ya que has empezado el programa con los tóxicos o sea que, que, que yo creo que le dejo un buen sabor de boca a los lectores porque van a encontrar una alternativa eh, razonable en los alimentos ecológicos y además para los que piensen o estén pensando en este momento que, que claro que es que son más caros que tal, hombre, si tienen más nutrientes ya para empezar no no, no son tan caros ¿no? pero además pues hay, hay sistemas como los de asociarse con otras personas para, para comprar en común, crear cooperativas de consumidores eh, asociados con los productores también para abaratar los precios o sea que, que yo creo que el, el por darle la vuelta un poco a, a tu argumento eh, Desde el principio, pues de, de, de, el, el postre merece la pena. Yo creo que es mejor comerse el primer plato y el segundo, incluso el aperitivo, que a lo mejor eh, eh, pueden ser un poco indigestos porque es una crítica a, a, a cómo funciona el sistema actual de producción y consumo de, de alimentos, pero, pero prometo que el postre merece la pena. Y en el primer plato y en el segundo casi seguro que de forma oculta, pero algo de trigo comerán, ¿eh? eh pues es verdad lo que... Lo que Hoy, porque es... comemos muchísimo y no nos damos cuenta, ¿eh? Claro bueno, el, el, el pan es, es muy sano y nos encanta a todos, fíjate, en España no se nos ocurriría a nadie tocarnos el pan en ¿no? la hora de comer, pero no no solo es la crítica que podemos hacer al, al trigo o, o al pan es que, es que la industrialización ha bajado muchísimo su calidad. Ya no son los panes de, de, de hace decenas de años o miles de años. Las, las variedades más antiguas y más sanas eh, han, ido, eh, han ido apartándose y la industria ha elegido las de más rápida producción y crecimiento para, porque son las, las más rentables, ¿no? Esto te sonará porque suena a medicamento también, ¿no? Pero, pero la, la, la realidad es que los trigos que estamos comiendo hoy eh, son eh, mucho más complejos, llevan muchos más cromosomas y, y tienen unas proteínas mucho más grandes el famoso gluten, ¿no? la sensibilidad al gluten, pues es, es una proteína que es tan grande que, que nuestro estómago no la, no la absorbe bien, nuestro intestino no la absorbe bien y por eso se se provocan ciertas enfermedades o, o alergias al, al gluten. Pero están, está en todas partes como decías, porque no, no solo es el pan que nos ponemos voluntariamente a la hora de comer, sino que sobre todo en los alimentos ultraprocesados o más procesados se utilizan muchísimo harinas de trigo para para espesar o para Para, para dar más sabor o para eh, aglomerar, ¿no? Con lo, pero y eso no se suele eh, identificar, no se suele poner en las etiquetas, o sea, que es un es un componente oculto entre entre comillas que como es, eh, se está utilizando trigos de, de muy baja eh, calidad, porque son los más rentables, por resumirlo, pues eh, está provocando problemas de salud. Tenemos eh, muchas cosas que comentar contigo, ya se ha añadido y ya se ha expuesto algunos eh, ítems, pero lo importante en este libro Comida de verdad hay eh, que sabe ...publicar es que la gente esté informada... Eh, ...porque tenemos que informarnos... Eh, ...para poder eh, ser un poquito libres... ...aunque a veces eh, también hay un exceso de información... ...o un exceso de información interesada... ...sí, sí, pero fíjate que es verdad... ...pero Bruno, los periodistas hoy en día... ...tenemos esa, esa misión de cribar... La, ...la superinformación que hay... ¿no? ...gracias a, a Internet... La, la, ...la humanidad ha podido conectarse entre ella ...y difundir muchísimas eh, informaciones... ...cualquier ciudadano puede difundir... ...y puede leer informaciones... ¿no? ...los periodistas hoy tenemos esa misión... ...de, de, de leer muchísimo y, y decidir un poco... ...dónde están los, las mentiras y los trucos... ...que es un poco el subtítulo del, del libro... ...el subtítulo es alimentación sin mentiras ni trucos... ...lo que he pretendido es eso... ...pues durante varios años... Eh, eh, eh, empaparme de todas las informaciones sobre alimentación que es imposible leerlo todo, ya te puedes imaginar, pero pero cribar un poco cuáles son los, las mentiras, los trucos, las manipulaciones o, o las estrategias de marketing para, para hacernos comer lo que no es la comida de verdad. La comida de verdad sería la de la de toda la vida, la de toda la vida, los alimentos primarios, las frutas, las verduras, hortalizas, eh, eh, algo de carne, algo de pescado, eh, legumbres. Bien, esa es la comida de verdad, lo sabemos todos y pero Por, por, por y, y, bueno por, comidia, por, como, por comodidad personal y por los intereses de, y las presiones del marketing eh, nos hemos ido alimentando cada vez más de alimentos muy muy procesados, son más cómodos de, de comer, pero no es lo más sano y están creando problemas de salud pública. Eh, fíjate ahora justo después eh, de hablar contigo eh, bajaré al bar, eh, me tomaré un eh, sándwich eh, con huevo frito, aparentemente es es muy sano ese eh, pan que más sano que el pan? Nada. Y, y el huevo frito, fantásticamente sano, ¿no? Y sin embargo descubrimos que ese pan está con un trigo hecho con un trigo un poquito, un poquito raro. Y ese huevo viene, eh, pues eh, no un poquito raro, es una gran mentira, no es huevo ni es nada. Bueno, pues no sé si, si, si lo que quieres es que te quite las ganas de, de, de luego cenarte un sándwich pues podemos hacer un somero análisis de qué puede llevar ese sándwich, efectivamente el, plan, el pan sería de muy baja calidad y llevaría muchísimos tratamientos que lo están desnaturalizando eh, puede llevar eh, un blanqueador que, que está hecho a base de, de titanio, que se ha demostrado que es cancerígeno, de nanopartículas de partículas que no se ven con el, con el ojo humano ni casi con el microscopio, en nanopartículas que se utilizan mucho en la alimentación, ya digo, de titanio para blanquear los alimentos ¿no? el huevo, pues efectivamente puede ser huevina en vez de un huevo de, de, de pollo eh, de, de, del pueblo, yo que sé eh, el aceite habría que ver en, en cómo se ha frito ese ese, ese huevo cuánto, cuánto tiempo lleva en la freidora, de qué, qué tipo de, de, de aceite vegetal, es, a qué temperatura porque los aceites, los aceites eh, a, a altas temperaturas se, se descomponen habría que ver si le echan lechuga qué lechuga es, oye, si es una lechuga ecológica pues tiene muchísimos más nutrientes y menos agua que una lechuga que no es que, que es una con... porra ah, una lechuga ecológica <risa> <risa> es una no. porra de lechuga pero no es ecológica, ¿eh? yo bueno no pretendía quitarte las ganas de, de cenar pero lo, lo no, que, pero lo es que estoy a 30 kilómetros de cualquier otro sitio donde puedo hacerlo y se aprovecha <risa> mucho de las necesidades de la gente ¿no? eh, nuestra vida también nos está llevando un poquito a eso Yo creo que también que es desconocimiento, ¿no? Y, y yo qué sé, pues tampoco hay que meterse con el colectivo de los restauradores, ¿no? Claro, pero Nada, si, y si menos con los que jornal... trabajan, que son como nosotros y y, claro. y todo el mundo trabaja y, y busca el pan con el que alimentarse. Nunca mejor he dicho, ¿eh? <risa> Literalmente. Eh, bueno, no sé, también, hombre, podríamos hablar en positivo sobre cómo cada vez más la gastronomía, a, a lo mejor... No no no quería emplear la, la, la, el término elitista, pero es verdad que que comer bien bien no no bien de ponerte morado no bien de de, de de con calidad y con criterio. Es verdad que eso cuesta dinero, entonces no, no, no esperemos tampoco que, que en un bar de, de, de un bocata de por tres euros también te, te, te den una calidad extraordinaria por ello, ¿no? eh, que muchas veces nosotros mismos pues vamos a lo, a lo barato, a lo sencillo y no, no nos preocupamos. ¿no? Lo que yo pretendo con el libro es, como con todos, eh, ya los conoces Bruno, eh, intentar hacer pensar, dar, buen, dar buena información para que el derecho a la información de los ciudadanos eh, se ejerza y podamos luego decidir libremente, opinar libremente y sobre todo de decidir qué es lo que nos llevamos a la boca, esa es la idea. Hay una frase en tu trabajo, eh, entre las muchas frases que escojo y una que me ha llamado muchísimo la atención, y que creo que es muy importante, dices, hay que cambiar el chip y pensar que también la alimentación y lo que se come es un producto. Bueno, por supuesto, eh, eh, es un producto y es, y es parte de un negocio. Bueno, es, es un negocio porque vivimos en una sociedad de consumo y todos los productos son negocios, ¿no? Pero, pero lo que hay que cambiar es el chip para saber qué nos llevamos a la boca, porque yo creo que no, en los últimos decenios nos hemos descuidado. Eh, estamos en, en una sociedad muy acelerada, es, nos, no pensamos muy bien en, en qué comemos, porque entre que comemos estamos pensando en el trabajo, estamos pensando en los hijos o en, o en otras necesidades, muy muy honradas y muy loables pero es que comer es el acto más importante del día, es que es así comer, dormir, son actos importantísimos eh, porque lo que comamos nos hacen, nos producen a nosotros mismos esos productos que, que, que tú citas entonces el, el libro también es una llamada a la reflexión de eso, de, de apostar por la comida que sea de verdad por claro. la porque es la que nos va a hacer de verdad, verdaderamente nos va a hacer de verdad, sí, es eso Vivimos en una época, es muy habitual encontrar esa gente eh, por la que tenemos un aprecio respetable, muy sana, pero ellos se viven en la época de, también del sin. Eh, esto es detox, eh, es sin gluten, es sin azúcar añadidos, y nos damos cuenta que igual esa persona también ha sido víctima del marketing. Ay, es que claro, es un poco volviendo a lo que te decía anteriormente, en cuanto a la alimentación es producto en una sociedad de consumo todo es negocio ¿no? yo, yo soy un promotor de la alimentación ecológica, pero de la de la auténtica alimentación ecológica de, de la que sale del huerto ¿no? eh, es verdad que tal, en la alimentación ecológica también hay mucho marketing, hay que vender los productos y se entran en prácticas a veces que a mí no me gusta que se imiten, no, no me gusta que cuando, cuando se hace una, un, un producto bueno se recurra a, a, a a las estrategias de la industria convencional del ramo, la industria alimentaria eso me pasa también con los medicamentos si si hay un, un producto medicamentoso bueno, no me gusta que se empleen las mismas estrategias exitosas, por supuesto, que la industria eh, convencional farmacéutica cuando hace mal las cosas ¿no? Eh, cuando un, un producto es bueno se debería vender por sí mismo pero date cuenta que en, el, en la tele por ejemplo, no encontramos eh, eh, anuncios que, que promocionen, hay algunos sobre el plato de canal por ejemplo, muy loable también, pero no, no, no es fácil encontrar productos alimenticios eh, de comida de verdad anunciados las hortalezas, las verduras, las legumbres, me vuelvo a repetir no, no están anunciadas porque no, no generan mucho, mucho negocio, ¿no? No, no, no, un kilo de peras pues vale muy poco, Sí es muy interesante para las industrias eh, gastar mucho dinero en promocionar pues eso lasañas congeladas o productos ultra, ultra procesados que eso sí que son muy rentables son relativamente baratos a la hora de comprarlos pero es que sus materias primas son también baratísimas para esa industria y luego hay que pensar que son nocivos, o sea que apostemos, apostemos por un marketing más humano, más responsable, que yo entiendo que todo hay que venderlo es una sociedad muy agresiva en la que vivimos, una sociedad muy, muy consumista, pero eh, hay, hay ciertas maneras de, eh, más honestas de hacer marketing. A propósito de lo que nos dices, alguno pensará, bueno, todo lo natural es bueno y se lo preguntará, Todo lo natural es eh, bueno y también te tenemos eh, que preguntar, ¿todo lo procesado es malo? No, efectivamente, mira, lo, yo, yo soy muy crítico con la palabra natural porque creo que está muy gastada por el marketing de nuevo, ¿no? O sea, pero bueno, natural, un... un un tomate de, de, de, de la huerta de, de, de mi vecino de abajo, yo tengo una casita en Extremadura y mi, mi vecino de abajo pues cría unos o cultiva unos tomates estupendos, ¿no? A veces le he hecho un poco de flifli y me lo cuenta y yo le explico Eugenio, mira esto, tal, no sé, que este producto de valle, tal, y tenemos unas pequeñas discusiones, pero cuando cuando los cultiva sin nada, eso es, eso es un cultivo ecológico, ese producto tendrá una altísima calidad mm, Bueno, me estoy perdiendo un poco porque no, no sé qué me habías preguntado ver, retomo la, la pregunta. No, te voy a decir, te Preguntaba si todo lo natural es bueno ah, y todo vaya, lo procesado es malo. No, todo todo todo no es natural y todo lo natural si es natural de verdad es bueno, lo que pasa es que nos venden tantas cosas por natural que es a lo que iba, ¿no? Y todo lo procesado pues tampoco, es malo todo lo procesado. De hecho, hay muchas cosas que son procesadas, por ejemplo, unas alcachofas en bote o unos garbanzos precocidos, eh, de esos de bote, pues eso ya lleva un procesamiento, ya lleva un tratamiento y si son buenos y de calidad, las alcachofas y el garbanzo pues son muy buenos para nuestra salud. O sea que, que lo que pasa es que es verdad que cuanto más se procesa eh, un producto, más se deterioran sus nutrientes, más se deteriora lo importante que tiene dentro para nosotros ese producto y cuanto menos se toca un, un producto, una, hacerse una ensalada de, de, de hortalizas eh, eh, frescas y, y, y lo más natural es posible, pues eh, evidentemente como no se han tocado por dentro esos productos, los nutrientes se mantienen casi inalterados y es mucho más positivo, esa es la cuestión. Uno de los datos eh, que ofrece, y que creo que es eh, muy importante, y que no lo sabía, y es, eh, por un lado, fascinante y por otro, terrorífico. Por ejemplo, eh, afectados eh, por el gluten, eh, las alergias que producen el gluten, hay X eh, número de personas que la tienen, porcentualmente, en nuestro país. Y, sin embargo, hay más personas que son compradores de... De eso que enfermos, ¿qué pasa? Eh, hay mucha víctima del sistema del marketing, de la publicidad, porque hay gente que compra sin gluten, y digo gluten eh, como un ejemplo, pero parece que compra algo que no le hace falta. Efectivamente, ahí es donde incide un poco en las estrategias algo mentirosas, de esos trucos del, del marketing que nos hacen pensar que eh, un producto, por el simple hecho de no tener gluten, es mejor eh no hombre eh, será mejor para efectivamente ese pequeño porcentaje de personas que no pueden ni ni ni, ni, ni verlo el gluten porque se van a poner muy mal pero para la mayoría de las personas no es necesario comer alimentos sin gluten. Es decir, el gluten no es malo per se. Evidentemente, eh, lo que trato de enseñar también es apostar por panes hechos de, de, de, otros, de otros cereales que son más, que tienen menos cromosomas en, en su composición y por tanto sus proteínas van a ser más pequeñas y son muchísimo más digeribles e interesantes desde el punto de vista eh, de la nutrición, ¿no? Pero que, que, que efectivamente muchas veces se ponen, yo creo que son las industrias las que presionan con, con el marketing para exagerar un, un, un producto, crear la moda de los SIN y luego vender muchísimo más caro esos productos. Que, que, que ya digo que, que para el que sea necesario, pues mira, no tienes más remedio, pero mmm, estamos siendo víctimas de, de, de, de las modas de, de, de los productos eh, SIN o, o con las etiquetas de natural, muchas veces la etiqueta bio que se hizo en el pasado de manera fraudulenta es, es, es cierto, en, en, el, en la alimentación se utiliza muchísimo un, un marketing de la, de la exageración y, y, y se aprovechan también de nuestra ignorancia, porque claro lo que decía antes, tenemos prisa por, por comprar y no tenemos mucho tiempo para pensar, mirar las etiquetas eh, leer, con, conversar con otras personas eh, o con expertos, a nadie se, se le ocurre tú vas allí a un supermercado y vas un poco a lo fácil, coges coges al carro y tiras para adelante corriendo para casa porque ya tienes que hacer otra cosa entonces un poco la, la, la, la apuesta de un libro que siempre es algo que se digiere lentamente y que es, y que es reflexivo es eso eh, eh, ayudar a, a informarse y a pensar para, para, que, para hacer otro tipo de, de alimentación para apostar por la comida que sea más auténtica más de verdad precisamente eso que dices es una conexión a mí me parece una conexión con el mundo de la industria farmacéutica el parecido que tiene con la alimenticia se promocionan cosas la farmacéutica lo ha hecho en muchas ocasiones eh, de promocionar las enfermedades, claro. aquí se promocionan un poquito los males y luego sí. se ponen al remedio. Claro, fíjate, fíjate es que es, es, es clavado, o sea, promocionan la el miedo, a la, hacen marketing del miedo sobre la alergia al gluten y que qué malo te vas a poner y que mejor no comas gluten pero sin, sin que nos paremos a pensar ¿no? las personas, es decir bueno pero bueno, yo, yo no tengo ningún problema con el gluten o, o a lo mejor sí, pero eh, efectivamente el porcentaje de personas que, que, que padecen esto hay que, te, hay que dejarlo muy claro la, las, las intolerancias radicales al, al gluten las alergias severas al gluten eh, son, son poquísimas y, y, y, y es verdad que estas estrategias de marketing fin del, del miedo también se aplican al campo de la, de la alimentación o sea que qué bueno que es, es, es eso cribar un poco en, en, en este farragoso mundo de la alimentación también es eh, difícil hacer una guía pero que la gente eh, no desconfíe Los productos ecológicos eh, son un poquito los importantes y los que mantienen esa eh, importancia de la comida eh, que es, eh, como dices eh, tú y como dices en Comida de Verdad en este libro, es lo más importante que hacemos, eh, lo hacemos eh, tres veces al día o más oh, y, y cómo no va a ser importante si es con lo que no vamos a poder no dormir. Es, es que no podemos vivir sin comer bueno, claro. eh, hay, hay gente que, que por lo visto vive, Sí, pero, eh, pero, comer, lo, pero lo más normal es que no, ¿eh? <ríe> lo más normal es que no y además además vivimos en un país en que, eh, muy variado en, en, ¿no? pero eh, geográficamente y culturalmente pero que a todos nos gusta comer en todas las, las, las regiones y provincias de, de España nos gusta comer es, es, es nuestra cultura y, y, y, y es muy loable y defendible y vamos, solo nos faltaría ¿no? a mí me encanta comer, pero lo que, lo que se pretende es un poco separar el grano de la paja, nunca mejor dicho, ya que estábamos hablando De, de trigo ¿no? Eh, apostar por la por, por la comida de verdad y por una alimentación que sea lo más ecológica posible sin obsesionarse tampoco eh, ni, ni con los tóxicos ni con las etiquetas ni ni dejarnos tampoco influenciar por un por un marketing muy agresivo porque ya digo que vivimos en, en una sociedad en la que todo es marketing y, y donde la posverdad no que es un término como como muy de moda pero es verdad donde las donde las mentiras se han hecho se están convirtiendo en en verdad e insisto en, en como comenzaba la entrevista, Bruno. Yo creo que los periodistas estamos ahora mismo para hacer una una labor de cribado entre que, dónde está la mentira, el truco, la la verdad y la y la realidad y la autenticidad. ¿no? Y creo que merece la, la, la pena eh, informarse sobre estas cuestiones porque vamos a decidir mucho mejor, porque vamos a, a, a prevenir enfermedades y porque vamos a alcanzar mejor salud con nuestra alimentación. Y tenemos eh, que decidir y apostar eh, por las verduras, eh, por algunos eh, productos, entre ellos eh, hortalizas y los pinchos. ...y son muy importantes también... Hay gente que dice, me importa un pimiento. Sí, has, sí, que, sí. Me has, me has, me has pues pillado. tiene que importar. ¿Sabes lo que pasa? Que me has, me has, me has pillado mientras eh, me hacías la, la llamada trabajando y unos lectores me han, me han enviado un estudio de la Universidad de Valencia que, que precisamente analiza un montonazo. Durante dos años han estado analizando eh, muchas variedades de pimientos ecológicos, ¿no? Y los han compor, comparado con, con, con los convencionales y han descubierto algo que, que yo demuestro con muchos estudios y muy diferentes en, en el libro y es que los alimentos ecológicos Pues tienen mucho más eh, nutrientes, ¿no? o sea, este, estos pimientos por ejemplo pues tienen vitamina C y antioxidantes naturales mucho más, en, en mucha más cantidad que los alimentos convencionales. Eh, bueno, yo no soy delegado comercial de ninguna empresa de, de alimentación ecológica, pero es que me parece que, que, que este tipo de alimentación es la más interesante es verdad que cuesta un poco más pero porque es, es, nos están demostrando científicamente también que tiene más, más valor si tiene más nutrientes es que vale más si, si tú compras dos naranjas convencionales lo mismo te va a costar lo mismo que una naranja ecológica pero es que está de, documentado científicamente como cuento en, el, en mi trabajo que la, que la convencional tiene el doble de vitamina C que la, o sea que la, que la ecológica tiene el doble de vitamina C que la convencional entonces con, tampoco vale mucho la excusa de que es que es más caro, bueno es que es es que es mejor y luego hay los impactos ambientales están incluidos en el, en el precio, los impactos en la salud también, claro, si tú te alimentas con productos que, como demuestran las autoridades eh, sanitarias y de seguridad alimentaria europeas, pues van cargaditos de, de tóxicos, tú te vas a, a, a producir un daño o nos lo van a producir, que al final todos, no, no, no podemos todos los días comer a todas horas alimentos ecológicos, se intenta, pero es imposible, en cuanto te bajes, como dices tú, al bar de, de, de abajo, pues no lo vas a encontrar. Pero lo, lo que lo que es demostrable es que los alimentos ecológicos, según este estudio de los pimientos, para que la gente no, no diga que me importa un pimiento la, sí. lo, que, lo que está diciendo Jara o lo o, o la alimentación ecológica tal porque es más cara, pues no es, es que es mejor y, y la ciencia lo está demostrando. Pero alguno muy crítico, muy crítico te diría sí. eh a propósito de esto que decimos, y seguramente tiene razón en su argumentación, eh, no sé, seguramente si sí es un producto ecológico y a conciencia no, pero muchas de las cosas que se nos vende como ecológicas eh, como maravillosas, eh, como naturales quizá lo son en su vamos a llamarle la extracción, pero sin embargo los campos en los que se encuentran los cultivos en los que están han sido eh, pues eh, regados con pesticidas se han usado herbicidas y también eh, ese veneno existe y no está en las etiquetas Bueno, sabes lo que pasa, que es verdad que El, el, ...alimentación ecológica son, son dos cosas, digamos... Eh, el, ...el producto que que no que, que tú cultivas en, en tu huerto... ...que tu abuelo cultivaba en tu huerto... ...y que no, no le echaba nada... ...eso es ecológico per se, ¿no?... ...porque no lleva nada, ¿no?... ...y ha sido bien tratado la tierra, y en fin... ...y luego está lo que lo que se denominan... Eh, ...productos ecológicos... Con, que, ...que es una denominación también jurídica... ...para proteger, digamos... Eh, eh, ...al consumidor o garantizarle, mejor dicho... ...que ese producto lleva... ...por eso lleva un serio un sello que está garantizado que se ha cultivado según unas, unas normativas ¿no? hay un decreto de la Unión Europea que ahora este verano se ha, se ha modificado y se aplicará dentro de unos años que define perfectamente que es un alimento que se pueda llamar ecológico y lleve un sello de garantía de que lo es ¿no? y entonces eh, eh, un, eh, hay un, trato, un tratamiento especial de la tierra y un tratamiento especial de producto que no se puede echar determinados eh, productos químicos, eh, los animales igual, pues eh, que, eh, hay que de utilizar determinadas especies, determinados pastos, tratar de una manera al ganado. Es decir, digamos que, que, que gracias a esa protección jurídica se nos garantiza a los consumidores mediante un sello que estamos comprando verdaderamente un producto ecológico. Y, y, y, y luego, pues es, es verdad que... Ha, Años atrás ha habido un marketing de, de lo bio, por ejemplo, había había, había una marca que, que, que llamaba eh, Biofrutas o algo así a un, a un zumo, pues hubo una serie de, de luchas legales para para que no se hiciese esa publicidad fraudulenta porque no era bio no no no cumplía las normas de la agricultura y ganadería ecológica que, que, que tienen ese ese mandato de la Unión Europea no entonces al final pues se decidió que que, que no se podía utilizar la palabra bio si no eh, estaba eh, el producto cultivado o, o, o producido eh, según los criterios ecológicos y, y bueno pues esa marca ahora se llama Bifrutas curiosamente. Comida de verdad así se titula el libro, comida de verdad de Miguel Ejara, nuestro invitado Esta noche con el libro que hemos estado hablando es un libro en el que nos podemos enterar de muchas cosas que nos afectan sin excepción a todos, al 100% de personas. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a ti Bruno, siempre por tu apoyo. Hace unos años el nombre de Craig Bender y su genoma se convirtieron en gran noticia. La ciencia del titular logró crear algo parecido a vida artificial. Pero no nos olvidemos que las grandes empresas alimenticias estaban detrás de este personaje y su genoma. Nos quedamos con otro nombre propio que dijo, donde no puede vivir un árbol, no puede vivir una persona. Llevó a cabo parte de su proyecto, es el de Ciudad de Lineal en Madrid. Es su objetivo, un árbol una vez al año. Por persona. Y por eso, creo yo acabo, por eso Madrid es tan y tan verde. Y también propuso lo siguiente. Un huerto por cada casa. Quería así ayudar a la alimentación. Y fueron contra él por eso. Fue terrible. La persecución fue terrible. Se llamaba...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 Pues escuchamos ahora las noticias, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos, quedan dos horas con la rosa de los vientos en dos horas por delante aquí en Sintonía de Don Bajero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en 2 y 6 minutos eh, con Almadilla Rosa Vientos en eh, muchos mensajes. Hemos hablado de alimentación, hemos hablado de la empresa, de la industria alimenticia y las cosas eh, que pasan. Seguramente hemos hablado un poquito de lo que hay detrás de todo esto, es eh, la ruptura el ser moderno no es eso, es otra cosa la ruptura entre lo urbano y lo rural, nos dice precisamente como con Almodía, Rosavientos Óscar Rubio, como comida de verdad la que hacían las abuelas. ¿Eh? pues seguramente tiene alguna razón Y en esta segunda hora del programa tendremos muchas cosas, os hablaremos de caníbales, seguimos hablando de alimentación pero de otro tipo, la que tenían nuestros ancestros y también os hablaremos de monumentos desconocidos, apasionantes, espectaculares por su tamaño y por lo que significan en el círculo secreto, pero antes, más pistas para conocer al personaje oculto de esta noche. Más pistas, más indicativos, eh, que dicen lo siguiente. Bueno, ¿sí? ¿Es que todos los... Ahora, ¿no? Ahora sí. Sí. M no, más o menos. Sí. sí. Se escucha, yo creo eh, que te está el micrófono... Un, poco, ahora un poquito sí, rebelde, ahora sí, antes también lo he notado yo un poquito rarito. pistas, venga, Bueno, ahora las sí. pistas, que están los seguintes un poco despistados, ¿eh?, hablando de pistas. Con lo cual, eh, que retomen y que piensen y reflexionen. Y vamos a dar la segunda, la segunda pista. Recordamos que es un director de cine con mucha originalidad. También tiene mucho sello personal, que comenzó produciendo, escribiendo y dirigiendo cortometrajes pero esta segunda pista yo creo que lo vais a tener muchísimo más claro ¿Quién es? Si triunfó primero en el mundo de la radio y en concreto de la radio musical Pedro Almodóvar Alejandro González Iñarritu o Julian Snabel? En rosa.vientos arrobondacero.es o con almohadilla rosa vientos nos tenéis, que, nos tenéis que decir si Pedro Almodóvar Alejandro González Iñarritu o Julian Snabel. Uno de los tres es el personaje que se esconde en el concurso de esta noche. Con Almadía Rosavento se puede participar. Seguimos recogiendo y recibiendo muchos mensajes a propósito de eso que hemos hablado de la alimentación. José Rodríguez de Enguerrero nos dice todo lo que tiene un sabor añadido lleva glutamato, por eso he acabado comiendo las bolsas de patata de toda la vida, pero es que el ritmo que llevamos, los sanos serán las bolsas, no las patatas eso último lo hemos añadido nosotros, por supuesto continuamos en las 2 y 9 minutos La rosa de los vientos en Onda Cero El Círculo Secreto. Si sí, viajamos por las tierras del sur... ...encontramos una cosa... ...encontramos un montículo... ...de piedra, un montículo artificial... ...tiene más de 60 metros de diámetro... ...es enorme y en su interior... ...si se entra se encuentra... Un monumento de piedra, un auténtico templo, de más de 23 metros de longitud. Es uno de los dólmenes más extraordinarios del mundo. Se encuentra en nuestro país en la península ibérica y es absolutamente desconocido. Y es como vamos a ver una prueba más de que en el pasado sabían algo. En el Círculo Secreto, esta noche con Joseph en Guijarro. Yusef, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, Bruno. Buenas noches, Silvia. Buenas noches. Empezamos otra vez con Guijarros, pero esto es de los grandotes, ¿eh? Sí, y estos son fetén, pata negra. Pero fíjate, eh, eh, a, Nunca mejor dicho, porque se encuentra a, muy cerca claro. de donde se encuentra el <ríe> jamón. lugar. Porque se encuentra en Trigueros, en Huelva. Eh, vamos a hacer primero una descripción física, porque es un lugar extraordinario. Algunos dicen que es como... Esto. Stonehenge español, yo creo que no, eh, que el Stone Stonehenge es inglés, eh, pero que lo original se encontraba aquí porque es mucho más espectacular que aquello. Pues eh, no puedo estar más de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, claro, como han venido los norteamericanos eh, a decirnos esto, a descubrirnos lo que teníamos en casa, pues eh, parece que ahora nos lo empezamos a creer. Y, y viene al caso porque eh, una, un estudio conjunto llevado a cabo entre la Universidad de Huelva, eh, la de Alcalá, la de Sevilla, la de Castilla de la Mancha... La UNED y esta universidad norteamericana en, en Texas pues han, han estado estudiando este dolmen de, de Soto en la finca La Lobita, en el término municipal de Trieros, donde mmm, oculto, porque como bien indicabas está tapado, hay un extraordinario dolmen de 60 metros de diámetro, que no tiene nada que envidiar al Stonehenge eh, británico y sobre todo porque en el caso del, del español tiene una característica que lo hace único y es que muchas de las lajas que componen eh, ese eh, tremendo pasadizo de enormes bloques de, de piedra que lleva hasta el Santa Santorum están eh, pintados, unos son pues eh, a través de bajo relieve, como si hubieran con una herramienta eh, intentado rascar la piedra y en otros casos pues, eh, literalmente con pigmentos y estas, eh, estas pinturas parece que pueden arrojar luz sobre todo eh, de los modos de vida y también de la utilización del propio dolmen, ya sabes que hay una tremenda discusión al respecto y es que esto que A mi juicio, ¿eh? con todas las modestias del mundo, porque no soy experto en la materia, me parecen santuarios, eh, pues terminan siendo considerados cementerios porque en el interior de esos edificios, en este caso pues de un edificio, de un monumento eh, prehistórico, eh, se encuentran cuerpos. Claro, también los encontramos en las catedrales o en muchas iglesias y, sin embargo, no los consideramos cementerios porque allí van a parar, eh, vamos a decir ahora sí, los nobles o las personas eh, con una cierta relevancia para la tribu que, bueno, eran enterrados en el interior de ese templo, que no sabemos eh, qué utilidad sí, Es que esa es una respuesta fácil eh, puede ser válida o no, pero... Eh, quien vea ese dolmen eh, ve algo que no es eh, un cementerio, aunque se pudiera usar eh, para eso, pero es otra cosa eh, porque estamos diciendo que es algo espectacular. Hay que imaginarse una montaña artificial y debajo de esa montaña artificial construida por ellos eh, se encuentra ese dolmen enorme eh, de unos eh, 6.000 años de antigüedad y vinculado a las civilizaciones antiguas que existían en la península efectivamente y además del ámbito de eh, Tartesos lo que significa que es el primer caso, ¿no? el de, de las pinturas estas que se encuentran, eh, hay una en concreto que es una especie de, de estela armada eh, que sería única en toda la península Ibérica y que se remontaría a eso pues al 3000 años antes de Cristo, por lo tanto pues entre 5000, 6000 años atrás en el tiempo. De hecho, cuando tú lo miras desde lo alto ahora con gracias a la tecnología de los drones recuerda poder a los uh, uh, dolmenes irlandeses y de hecho las orientaciones que presentan tanto este de Huelva como los uh, ya conocidos afortunadamente hasta hace muy poco también eran muy ignorados los dolmenes de, de, de eh, Málaga eh, de Menga por ejemplo eh, presentan toda una serie de eh, compleja eh, vamos a decir, orientación astronómica que permite que días muy concretos al año, acabamos de entrar en primavera, el día 21 de junio pues eh, un rayo de sol ilumina las partes más profundas de esta cueva artificial, porque eso es lo que pretendían hacer los antiguos una especie de útero ¿no? de, de, de llegar de nuevo a la Tierra algo que llama la atención y, y si quieres pasamos a otros, a otras latitudes o a otros continentes sí, sí, bueno, donde... Porque podemos hablar de otros monumentos similares es en donde la piedra fue eh, lo fundamental que se utilizó. Eh, ...por parte de esos eh, antiguos... Eh, ...pero nos hacen pensar... ...que esos antiguos eh, tenían... ...algún crecimiento o alguna información... ...sobre cómo colocar... ...esas eh, piedras una detrás de otra... ...y engarzadas como si se tapara un puzzle... ...y con qué tecnología... ...no lo sabemos, eh, lo claro. podemos a suponer... Mí, a mí me gustaría exactamente preguntaros eso... ...en el este dolmen de, de Huelva... Eh, ...cómo están unidas... ...estas eh, piedras... ...y sobre todo también... ¿Qué tamaño se está manejando? Claro, más que la técnica de, de unión, porque la unión es imperfecta, estamos hablando de, de un periodo pues del, del neolítico ¿no? y las, las lajas del techo sí suponen una cierta, una cierta complejidad para que la humedad y la lluvia no cale hacia el interior pero las de las paredes que son enormes, tremendas piedras, tremendas rocas pues el El, más que el problema arquitectónico, que también, porque hay que levantarlas, es, se supone que es, eh, igual que en el caso de Stonehenge, su transporte. Estamos hablando de fuerza humana y estamos hablando de unos tiempos en los que no existía la rueda, que podían utilizar, así es como nos lo sugiere la arqueología, pues troncos rodados o mojar eh, esos troncos para que no se partieran y, y reempujando esas piedras, En largas distancias. Pero uno se pregunta qué de importante debía de ser este eh, elemento para, digamos, dejar de lado tu, tu habitual tarea de cazar, de alimentarte porque dejas de hacerlo para estar ayudando a, a, a llevar piedras y a lo mejor estar mucho tiempo eh, haciendo de arquitectos. No existía una especialización como puede existir a partir de la Edad Media o en tiempos recientes, que tenemos arquitectos, tenemos eh, pues aparejadores, tenemos delineantes, no, no, allí eh, todos eran un suma y sigue dentro de la, de la tribu y por lo tanto... Eh, Deja, empieza a ser complicado el, el, las razones por las que eh, dejan de, de cazar o dejan de recolectar para... Eh ponerse a levantar templos, debía de ser algo muy importante para ellos, pero fijaos que esta pauta se repite en todos los lugares del mundo y en muy diversas épocas, yo citaba antes por el tema de la astronomía y por el, por el, uh, por el tema de los equinoccios, pues que por ejemplo al otro lado del Atlántico, en, uh, en América, Podemos encontrar la pirámide de Chichen Itza y dentro del conjunto del yacimiento arqueológico de Chichen Itza hay específicamente un edificio que es el denominado el caracol que es capaz de los 29 eventos astronómicos, eclipses, equinocios, solsticios, etc., pues la estructura es capaz de visualizar veinte de los 29 posibles. Lo cual significa que el grado de sofisticación eh, y de tecnología que debían de tener eh, Eh, estos mayas en concreto pues superaba con creces lo que nuestra imaginación les arroga, y esto me ha llevado a, a intentar hacer un listado, ya no solo por eventos astronómicos, sino también por tecnología de desplazamiento de piedra eh, por ingeniería a la hora de levantarlas eh, o, o otros retos que pueden surgir hacer una especie de ruta o de listado que si os parece, eh, podríamos empezarlo pues por, por Jerusalén. ¿Os parece ir mil años atrás en el tiempo? Rápidamente. No, no. Sí, porque esa es la, la edad que eh, presuntamente tiene el, el, el templo de Salomón, ¿verdad? Del, del que solamente nos queda, después de, de que Nabucodonosor II eh, les pasara a todos a cuchillo, nos queda esa Esa parte del templo de Herodes, por lo tanto, el segundo templo que erigieron los romanos, lo que se llama el uh, Muro de las Lamentaciones. La parte... de, de las Lamentaciones y, y, perdona, de los cabezazos. Y de eh, los cabezazos, sí, porque, porque ahí Y yo estaba ahí, eh, están orando, están rezando, se están dando de cabezazos. Eh, la verdad es que está un poco para allá, ¿eh? Bueno, eh, bueno, está muy, un poco ay, para ay, allá, ay, no, ay, está ay, muy ay, para ay, allá todos los que están ahí eh dándose gavezazos, digo el resto ay, ay, de mujeres. Ahí juro, muero beta de muro, muro mujeres, ¿no? no, tiene su parte de mujeres y su por parte eso, de hombres Pero, digamos que eh, está segregado ¿eh? vamos a decirlo así bueno, como, <risa> como, como algunas iglesias ¿eh? en nuestro eh, país eh. déjame, También, déjame sí. que cuente una anécdota que a mí me pareció eh, monstruosa ¿no? porque eh, con, con todo el respeto y admiración que tengo hacia el pueblo judío que no tiene nada que ver, ¿eh? claro Pero, que no tiene nada que ver. es que no se puede atribuir eh, al pueblo judío eh, esas eh, cosas eh, que se hacen en el embudo de las habitaciones, igual que no se puede atribuir al pueblo alemán la brutalidad del holocausto. Y que hay, hay que decir que son cosas de distintas, ¿no? Evidentemente. Pues la anécdota es la siguiente. Sabéis que eh, todos los visitantes, a veces incluso no judíos, depositan un pequeño papelito, eh, pues a veces con sus deseos. Los judíos lo hacen con una oración o con, o con, o con sus lamentos, con aquello, ¿no? Eh, de, ahí, de ahí el nombre del Muro de las Lamentaciones, en las rendijas que van quedando del templo. Claro, yo me preguntaba, a lo largo de los siglos, pues habrían ahí papeles, eh, qué sé yo, de... De, de hace 500 años. Pues o, lo, no. o a lo mejor pasado el tiempo los quitan, ¿no? Como hacen la fontana eh, de TV. Vamos, esa es la anécdota. Que hay un señor que quita los deseos y los barre, tal cual, con una, <risa> Mira, no. con una escoba, con lo cual a mí me, me escandalizó tremendamente porque era como una especie de tomadura de pelo. Es como eh, que tú dejas ahí tu deseo y va a durar 10 minutos a, a la que al día siguiente barren y, y vuelven a rellenar con los, con los del ¡Qué Así que me pareció súper heavy. Pero bueno, esa, os digo, es la parte visible, pero el muro se extiende otros 485 metros hasta morir, por así decir, en el barrio eh, árabe, y dicho así, verdad, es una cosa eh, llamativa, no, no, no, no era con esa idea, porque de hecho los, 4, los 485 metros no se recorren eh, a simple vista, van bajo tierra en, en un recorrido que es opcional y que muchos eh, hacen, yo lo recomiendo, que son los llamados ...túneles de los asmoneos y que van recorriendo esa, esa distancia pasando por cisternas y por varias construcciones de la, de la Jerusalén antigua. El caso es que eh, llegas a un punto en el que han acristalado el suelo que tú estás pisando y estás viendo el nivel del siglo eh, I, el, el, el nivel eh, que era contemporáneo a Jesús, para entendernos. Esos 18 metros de altura hay... Tres piedras, que son... Bueno, piedras es una forma de llamarlo. Eh, es lo que llaman una hilada maestra. Son tres eh, eh, rocas, tres sillares. El uno posee doce metros eh, y, y medio o algo más. El otro, eh, otros doce metros. Eh, y el tercero, que es el más pequeñito de todos, siete metros y medio. Y están, insisto, eh, a cuatro metros de ti... Y por lo tanto son 18, 19, 20, 22 metros sobre el nivel. ¿Cómo pudieron subir eso allí cuando además estamos hablando eh, de que la, la piedra más pequeña está rondando las 600 toneladas? Pues es un misterio. Misterio que tiene su leyenda, relacionada en este caso pues con el toque de una trompeta que utilizaba el sumo sacerdote, que al parecer daba una especie de levitación. Mm -hmm. Y que, sin embargo, los arqueólogos, que es muy, mucho más eh, comprensible, decían que utilizaban largas rampas y eh, una vez, porque claro, no existía la rueda, no existían las grúas, no existía nada de esto, y supone verdaderamente un reto, eh, digamos, eh, tremendo poder subir una, una piedra de estas características a esos 22 metros de altura. Y, y bueno, podríamos mencionar, por ejemplo, en Líbano, el caso de Balbec eh, en, en esta eh, gran terraza, la gran terraza de Balbec tiene una superficie de 460.000 metros cuadrados y hay tres colosales bloques que se les llaman el tritilium, eh, que estamos hablando de 20 metros de largo, cuatro metros de altura y tres metros de ancho, que se calcula que tienen mil doscientas toneladas. Mil doscientas toneladas es un millón doscientos mil kilos. ¿Cómo eh, pudieron desplazar eso? Posiblemente dicen algunos que es uno de los monolitos o si no el monolito más el, grande del mundo. El más grande del mundo, sin, sin, lugar, sin lugar a dudas. Hay... Uno, de una complejidad eh, también muy llamativa, y que seguramente conocerás muy bien, Bruno, que es el asuán, el obelisco inacabado. Uh -huh. eh, sabéis que los, eh, los eh, obeliscos debían ser tallados en una única piedra, uh -huh. de manera que los canteros tenían que ir a, a encontrar, y ya es de por sí difícil, un, un trozo de granito que, que no tuviera ningún defecto para que pudiera tallarse con eh, sus herramientas, que eran muy simples. Estamos hablando de herramientas de cobre, de, de, de, de martillos. Se utilizaba arena, en este caso, para pasar unas sierras muy, muy sencillas, muy, muy artesanales. ¿Se tirarían años haciendo eso? No, porque... no, no. Lo verdad es que es sorprendente y esto lo puedes ver hoy día en cualquier cantera. Un cantero de estos que te encuentras eh, por las carreteras que hacen eh, sillares y cosas por el estilo, te cogen un bloque de granito, pero eso sí, tienen herramientas de hierro. Eh, lo marcan primero una línea recta, con. hacen un, un apuntalado Con tres martillazos dejan ahí el, el trozo de metal clavadito, otros tres y otros tres. En, en tres puntos le dan luego un martillazo y la piedra se parte perfectamente recta y es, vamos, no tarden ni, ni cinco minutos en dejarte un, un bloque ya. Eh, pulido. Con lo cual, eh, cuando hablamos del tema de las pirámides y tal, tiene su complejidad, desde luego, porque eh, hay o algunos de los bloques que son muy pesados y tremendamente eh, grandes y complicados, pero los que son pequeños pues se pueden hacer en un tiempo récord. Pero no, en el yo, caso del... yo me refería a la hora de tallar el obelisco, claro. Claro, que en el sí, caso ahí de un de, obelisco, tú estás tiempo. en una montaña, Y hipotéticamente lo que hacían era marcar con herramientas, eh, en este caso de piedra, la línea eh, que tenía el dibujo, para entendernos, ¿eh? como si tú estuvieras dibujando con un lápiz y luego tú lo reseguías un poquito, pues picando ligeramente para resquebrajar solamente superficialmente el, el dibujo del obelisco, y después... Y, y hacían cuñitas de, de madera, eh, iban picándolas primero con cobre, y con lo cual los martillos sí. tenían que destrozarse en tres en tres martillazos y poner esas cuñitas para que luego, al mojarlas, partieran realmente la, la piedra. Pero, claro, estamos hablando que el, obel, el obelisco inacabado de Eswan tiene 40 metros y va a tener de altura, pero ahora como, como se rompió, se quebró, ahí se quedó, 40 metros de, de longitud. Casi 15 pisos, ¿eh? Una casa eh, que... piso claro. pisos, ¿eh? Que la gente mm. piensa eso. Estamos hablando de granito, mil toneladas. Uh -huh. Por muy bien que tú hayas hecho el, el obelisco, que se ve allí y está perfecto, como lo levantas después? Uh -huh. ¿Y cómo lo levantas sin que se parta? ¿Y cómo lo hicieron pues, o cómo lo pensaban hacer? El caso es que lo hicieron, porque hay un sí, pero obelisco lo, similar. Si sabe está algo, hay pistas, hay, hay indicios. Bueno, insisto, el, el, el obelisco está ahí, en, en, en, en el templo de Karnak, que es su gemelo, porque este era un, un encargo de la reina, se supone que era un encargo de la reina Hasetsub, y eh, tenían que estar uno junto a otro, y este, este segundo nunca se pudo terminar porque tenía esta imperfección y por lo tanto eh, no, no se pudo levantar, pero que lo levantaron. No cabe duda, porque hay uno erigido. ¿Cómo lo hicieron? Sigue siendo un misterio, incluso para los arqueólogos, porque aquí, eh, por mucho que tú hables de, de cuerdas, de, de que ir interponiendo materiales, ¿cómo levantas y después cómo desplazas sin que se te rompa, sin que se te merme, porque tiene que ser todo de una sola pieza? Porque si no... No, no consideraban que pudiera ser puro y, inconsecuentemente, no tenía el significado ni el ni el, la cuestión mágica que ellos eh, de, deseaban darle a este tipo de, de artefactos. Desde ¿no? de luego, cuando, los, los antiguos eran más creativos que ahora somos nosotros con tanta tecnología. O sea, es no que pensa, ca... pensaban muchísimo más las cosas. No me cabe la menor duda. Y, de, de hecho, cuando tú entras al Museo Egipcio, a mano izquierda, Eh, hay, un, uno, hay tres o cuatro eh, sarcófagos de piedra. Uno de ellos es un sarcófago inacabado y la singularidad que tiene es que, eh, con, la, con la parte del culo, para entendernos, que querían hacer la tapa. Entonces empezaron a cortar, se ve el corte perfecto, pero hay una singularidad en ese corte que a mí eh, cada vez que voy al Cairo no puedo dejar de, de, de verlo, de contemplarlo y de echarle mil fotos, y es que ves una especie de curva radial en algo que es imposible porque el tipo de sierra que ellos utilizaban que era una, una sierra de cuerda a la que iban metiendo arena para que eh, la fricción de la arena eh, consiguiera en este caso ir machacando el, el granito el corte es de una perfección ex extraordinaria pero circular claro ¿Cómo es posible? Eso se ve incluso el paso de cada uno de los, de los eh, digamos, de, como si fuera una biblia, ¿no?, eh, que hubiera estado ahí per, eh, perforando. Es realmente sorprendente. Y si queréis, por, por terminar en Egipto, eh, os propongo ir al Serapeum, porque... Si ya de por sí es misterioso encontrar unos eh, sarcófagos de tamaño gigante que supuestamente debían de albergar los, las momias de los toros de Apis, los, los toros sagrados del uh -huh. Antiguo Egipto, en este caso, cuando el 27 de octubre de 1850, Auguste Mariette, que fue el fundador del Museo del Cairo, eh, examina las galerías, ve que hay 24 y que todos están abiertos, y hay uno que lo encuentra cerrado y dice, voilà, aquí podré saber si realmente hay o no hay momia de, de toro en su interior. Estamos hablando de sarcófagos de 3 metros y medio de altura, por 2 metros y medio de ancho, por casi 4 metros de profundidad. Sí, ¿eh? gigantes, Estamos hablando de 80 toneladas que había que maniobrar por estrechos pasillos y para meternos cada uno de ellos en una pequeña hornacina que es donde estaban destinados. Pues bien, en aquella época, como no se andaban con chiquitas, lo abren a base de dinamita, porque ni con la tecnología más moderna eran capaces de abrir una tapa que pesaba 20 toneladas. Porque además, y era una técnica que ellos solían utilizar, eh, solían poner pez para utilizarla como goma y que de alguna manera... Eh, quedar adherido. Pero lo que ocurrió al explotar la dinamita es que la explosión hizo llevar el polvo hacia adentro. Es decir, que lo que se había producido era vacío. El vacío no es fácil de conseguir. Hay que extraer el aire de ahí. ¿Cómo lo consiguieron? No lo sabemos. Pero el misterio se acrecienta cuando desaparece el polvo, entra Gus Mariette y ¿sabéis qué había adentro? ¿El qué? Nada. no había, no había <risa> más todo. Más vacío, había más para, vacío. para que qué tomaron la increíble esfuerzo, el increíble esfuerzo de llevar al interior de ese templo subterráneo que es el Serapeum, pues esa cantidad ingente, 24 sarcófagos de más de 80 toneladas para maniobrarlos por estrechos pasillos, que a veces es como jugar a un Tetris, ¿verdad? para, para colocarlos para que no haya nada en su interior. Qué Como curioso. nada son las hipótesis que existen para explicar cómo en la antigüedad fueron capaces de hacer esto. Varios monumentos, hemos hablado de algunos de ellos, algunos se encuentran en la península ibérica, son espectaculares, son auténticos templos, pero de la antigüedad auténticos templos que no sabemos cómo hicieron los hombres de antaño. Con y Guijarro hemos tratado este tema en el círculo secreto. Gracias, Josep. Ha sido un placer. Un Buenas noches. La rosa de los vientos en Onda Cero. Situamos 7.000 años atrás, nos vamos a una cueva en donde se han encontrado una serie de restos que presentan una evidencia. Aquellos humanos se comían unos a otros, eran caníbales. Los investigadores responsables de este estudio son de la Universidad de La Laguna, Unos investigadores que llevan muchísimo tiempo buscando las evidencias de lo que se acaba de contar, de lo que acaban de presentar, pero llevan décadas ahí. Eh, son Los eh, presentamos eh, ya, son María Dolores eh, Calamis eh, Maceu, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y Dimas eh, Martín Socas, eh, muy buenas, ¿qué tal? Que hay Catedrático de Prehistoria de la Universidad de la Laguna Pero estos descubrimientos se han efectuado en el Torcal, en Málaga Y lleváis allí investigando y buscando restos desde hace muchísimo tiempo Sí, efectivamente, la primera campaña se inició en, en 1977 Se finalizan después de cinco campañas en 1988 Y... Ah, se hace un primer estudio global eh, que se publica en 2004, pero afortunadamente la investigación ha avanzado mucho. Las nuevas generaciones eh, se han formado de una manera extraordinaria y son investigadores de excelencia. Y hemos tenido la oportunidad de poder contar con ellos para hacer una revisión. Ya habíamos apuntado algo en 2004, pero... Eh, Ahora se ha hecho un estudio mucho más exhaustivo, donde además del, del estudio forense eh, se, incorpora, se incorpora también una genetista y el, los resultados pues son el artículo que se acaba de publicar. Eh, María Dolores eh, Kamalets Maseu, eh, se han descubierto estos eh, restos de hace 7.000 años. Eh, cuéntanos un poquito, eh, a modo de titular, eh, qué es eh, lo que se ha hallado y cuáles son las evidencias que os hacen pensar Que aquellos eh, seres eh, humanos aquellos ancestros eh, nuestros eh, practicaban el canibalismo. Bueno, pues en una pequeña síntesis encontramos un eh, espacio de habitación doméstica, es decir, donde esta gente pues eh, comía, vivía. Eh, realizaba sus actividades artesanales y dentro de ellas aparecen bueno pues todas las evidencias también de la ritualidad que acompañaba eh, lo que era la vida cotidiana y en el marco de esa ritualidad es donde tenemos que comprender eh, los restos humanos que aparecieron en dos sectores diferentes uno en este espacio doméstico que es donde hemos documentado pues casi un centenar de huesos fundamentalmente Eh, de las manos, costillas, es decir, eh, eh, dientes, fragmentos de cráneo y también de mandíbula, donde las evidencias que apuntan y confirman que se están consumiendo es eh, porque aparecen los restos, vamos, los huesos con marcas de haber sido descarnados, de golpes y sobre todo de mordidas que son de humanos no podemos entenderlo como un canibalismo gastronómico porque los restos que los acompañan, eh, eh, que están relacionados con lo que es el consumo de alimentos humanos, eh, no son lo suficientemente importantes como para a, apuntar a que se trata de un canibalismo eh, de tipo alimentario, es decir, como un complemento a una dieta que en un momento determinado se ve reducida por algún factor o algún fenómeno. Por lo tanto, María Dolores, se puede pensar que ese canibalismo era ritual y que se creían eh, que, entre comillas, o, o sin comillas, eh, comiéndose los unos a los otros, iban a incorporar eh, cosas eh, de ellos. Bueno, eh, aquí hay una cuestión que también nosotros planteamos las dos posibilidades. Puede ser un canibalismo agresivo, es decir, que hay un enfrentamiento entre dos comunidades donde la vencedora, por llamarlo de alguna manera, eh, consume pues, en ese acto también de ritualidad a los que son los vencidos. O puede ser un canibalismo que, que es, es con un carácter todavía más, más eh, fuerte a nivel de lo que es la ritualidad que sea el consumo de, de los integrantes de una misma familia por parte de los suyos porque los estudios paleogenéticos que se han hecho han revelado que en el caso de dos no, de esas personas mantenían una relación de madre e hija o de hermana Los restos, María Dolores, que sí. se han encontrado, se supone que eh, los que están mordidos no sí. no tenían esa consanguinidad, ¿no? El ADN eh, no correspondía a, a esos eh, individuos que creo que es una madre y una hija, ¿no? Y una, hija, y una ¿no? hija o hermana, sí. Entonces, sí, claro. los que sí están mordidos no tienen nada que ver genéticamente con esos otros Entonces, individuos. Sí, efectivamente, que eso era lo que también faltaba en la explicación un poco que le he dado de los restos que hemos localizado. Vamos a ver, les he hablado del espacio doméstico donde aparecen una mayor cantidad, pues esos huesos pequeños de manos, de pies, eh, costillas, pero luego había otro depósito que estaba independiente, que es donde apareció el cráneo que está eh, totalmente eh, con evidencia de haber sido eh, desollado, haber sido herrido y luego tallado el borde, vamos, se le quitó la parte facial, se recortó, se talló todo el borde del cráneo para configurar lo que es, una, con una forma que se asimila a lo que es un cuenco cerámico, ¿no? Entonces, ese, esa parte o ese, ese elemento tan importante de lo que hemos documentado apareció en otro sector y no tiene genéticamente ninguna relación con lo que aparecieron en el espacio doméstico. Es decir, hay un tratamiento diferencial. Por lo tanto, Dimas, eh, estamos eh, escuchando bien porque nos llama muchísimo la atención, pero por lo que nos eh, cuenta María Dolores, utilizaban ese cráneo, el hueso, como algo parecido a una copa. Bueno, es que nosotros el término que utilizamos, que es el término que se utiliza en la arqueología, es cráneo popa. ¿Sí? Eh, sí, sí. Eh, eh, hay varios ejemplos. <coughs> a, a, en la prehistoria, en la península ibérica, también hay varios ejemplos, pero como no se han datado, se han atribuido a un periodo mucho más, tarde, mucho más reciente. Quiere decir que ahora mismo el, eh, los restos de cráneo, que han sido manipulados y que eh, tienen estas características solo han sido datados en la cueva del toro y dan esa fecha del, del 7.000. Claro, porque es muy importante, Dimas, este hecho, porque anteriormente sí se sabía en el Paleolítico Superior que había restos con, con pues esa acepción de canibalismo, que nuestros antepasados pues eh, fueran caníbales por esos restos que se habían hallado. Pero nunca, hasta ahora, se había encontrado de la época que tenemos eh, del neolítico antiguo, que son estos restos que es que habéis datado vosotros, que, que, que, porque en el tiempo son mucho más cercanos, es eh, creo 7.000 años, pero eh, por los datos que habéis hecho vosotros del carbono 14 es entre 5.000 y 4.500, una cosa así, ¿no? Es en torno al 5.100, 4.900, eh, las fechas son, son muy, muy concretas, ¿no? eh vamos cuatro mil novecientos cincuenta si no recuerdo mal ahora ¿no? pero en cualquier caso eh, sí es verdad que hay hay evidencias mucho más antiguas, en el Paleolítico superior se conocen varias varias cuevas, uh, mucho antes también hay algunas referencias al respecto, pero del Neolítico antiguo esta es la primera evidencia que se conoce en la península ibérica. Y además hemos escuchado en los últimos o sea, tiempos alguna vez hablar de, de Atapuerca de esos o sea, restos, pero qué los diferencia con estos que se encuentran en Málaga. Hombre, fue un par de, cientos de Sí, sí, aparte del tiempo, que son muchísimo más antiguos, o sea, pero ese canibalismo no estaba tan claro en Atapuerca como en esto que es muy muy evidente. Sí, a ver, también es verdad que la, la, los restos de Atapuerca, al ser tan antiguos, hay una serie de huellas que eh, no pueden ser tan precisas como las que tenemos en, en Cueva del Toro. ¿no? En Cueva del Toro las la huellas de las mordidas son muy, son muy claras. Es verdad que, que la cueva tiene una, una característica muy singular y es la calidad en la conservación de los restos. Los restos se conservan. ...muy bien, tanto como que hemos encontrado uh, cantidad de semillas eh, en perfectas condiciones... por ...digo semillas porque es lo, lo, lo más uh, um, delenable en cuanto a, al paso del tiempo... ...y en el, entre los huesos de toro las la, la huellas de las mordidas son muy, muy evidentes... ...a eso se le añade lo que comentaba María Dolores del, del tallado del cráneo... Y eh, la, la conclusión que cabe es, evidentemente, de un canibalismo. Porque la Cueva del Toro había sido refugio, aunque lo que comentas tú, que se ha protegido muchísimo, porque creo que hubo como una especie de derrumbamiento y, y, y no se podía acceder y por eso se ha conseguido conservar estos restos, pero sí ha sido de uso en otras épocas a lo largo de la historia, por otros habitantes. Sí, no, vamos a ver, la cueva... Oh. Tenía una estructura y en torno a el 3.800 aproximadamente, antes de Cristo, es decir, hace hace unos 5.800 años, la hay un movimiento tectónico que eh, genera el hundimiento, el hundimiento de, de la techumbre, el cierre de la boca original y la apertura de una nueva boca. Eso trae como consecuencia que las condiciones de habitabilidad ya no sean las óptimas. Uh -huh. En consecuencia, a partir de ahí ya la cueva tiene una ocupación muy muy pequeña, se abandona y se convierte en refugio, efectivamente, pues los refugios lugar de habitación puntual a lo largo de, de, de los milenios. Llegando Uh, tenemos evidencia de la del bronce, de época romana de época medieval y evidentemente de, de época moderna, claro de todas formas eh, María Dolores eh, la carne humana no formaba parte de lo principal en la dieta de ellos eh, porque habéis encontrado pruebas de que tenían una dieta rica que no tenía nada que ver con esto Efectivamente, ahí es donde está también eh, la clave, es decir, esto es, los registros o los restos humanos aparecen mezclados con una gran cantidad de restos de fauna, sobre todo de obicaprinos, es decir, de ovejas carga y de jabalí y probablemente cerdos. Y en consecuencia no podemos, vamos, no se puede pensar que, que fuera una, vamos, que el consumo de carne humana eh, formara parte de su dieta alimenticia por necesidad, cuando además también aparecen restos de semillas, de cereales, leguminosas y también bellotas, frutos de recolección, como es el caso de la bellota, ¿no? Entonces, plantearse que el consumo de carne humano humana lo hacían por necesidad, las evidencias arqueológicas, desde luego, no, no podemos eh, decirlo de ninguna manera. Y de todas formas, eh, Dimas, eh, vosotros sois en de la Universidad de La Laguna, estos restos estas cuevas, se encuentran en Málaga. Eh, ¿Qué hacen investigadores eh, canarios desde hace tanto tiempo eh, descubriendo sobre nuestro pasado allí? además ¿eh? en un lugar extraordinario, ¿eh? porque sí. mira que no tiene los eh, dólmenes, bueno, es que Antequera es mucho más que las cuevas ¿eh? pero mucho más, mucho más, <risa> mucho más. Va, vamos a ver nosotros que eh, estudiamos con los profesores Pellicer y Pilar Acosta que nos, nos metieron en el mundo en la, a hacer la tesis en el mundo peninsular hemos seguido y desde el y desde el 77 estamos trabajando en, en Andalucía hasta la actualidad. Tenemos una tenemos uh, campaña de excavaciones en, en Córdoba en un en una necrópolis. Uh, nosotros uh, digamos que nuestra vida profesional la hemos la hemos realizado y desarrollado en, en Andalucía. Y la co pues ha sido uno de, los, uno de los motivos, o uno de los, de los temas o uno de los, de, la, de los objetivos de, de, de nuestra investigación pues desde esa época llevamos pues 42 años con ella sí, no, <risa> y los, eh, y los que quedan y seguramente los descubrimientos que todavía se producirán. Sin lugar a duda, sin lugar a duda. De hecho, <coughs> estos materiales, uh, ahora que se está terminando el Museo de, de la Historia de Antequera, uh, se espera que se, que se inaugure. Bueno, uh, Hipotéticamente, en el 2020, uh, pues todos estos materiales se incorporarán a, a, al Museo de la Antequera. Y el equipo multidisciplinar que tenéis, que, que habéis formado, también vais a, a seguir investigando. Ahora mismo que tenéis toda la tecnología a vuestro alcance, en esas otras cuevas donde en principio no había esos restos, ¿no?, con, con este, eh, estos hallazgos donde sí se sabe que hay canibalismo, ¿se van a volver a revisar estos restos? ¿Se van a adaptar? vais, vais a, a intentar en otras cuevas hacer este tipo de investigación más exhaustiva? No, nosotros no, pero sí somos conscientes de que los equipos que están trabajando en esas cuevas ahora harán una revisión de de, de esos restos y, y probablemente lleguen en algún caso a, a conclusiones similares. Es decir que, a ver, pensar que Toro es una excepción eh, sería, sería una una situación muy muy temeraria, quiere decir que no era lo, lo común pero tampoco debe ser esta debe ser una, una situación extraordinaria. Uh, lo que sí que es cierto es que uh, nosotros, en nuestro caso, seguiremos seguiremos investigando con, con este equipo uh, interdisciplinar e internacional, ¿no? uh, Pero otros equipos uh, ahora mismo están en condiciones de, de poder revisar los restos de sus cuevas y, y casi seguro que, que habrán evidencias similares María Dolores Camalés Maseo de la Universidad sí. de la Laguna y el catedrático Darmí, eh, Dimas Martínez Ocas catedrático de prehistoria de la Universidad de la Laguna los investigadores a quienes eh, tenemos que agradecer mucho este descubrimiento y este hallazgo estos eh, huesos, estos eh, restos humanos eh, de hace 7.000 años con marcas evidentes en de que practicaban el canibalismo. Dimas, María Dolores, muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias a ustedes por la oportunidad de, de dar a conocer a la ciudadanía estos resultados. Gracias por estar con nosotros y contárnoslo. <risa> en Onda Cero... La Rosa de los Vientos Ya está en la calle el nuevo número de la revista Historia En algunos sitios todavía se encuentra el ejemplar anterior El tema de portada era Venezuela En otros está llegando ya ha llegado El, actual, el número actual, el siguiente número de la revista Historia, Historia de España y del Mundo, el tema de portada La Peste. La Peste Negra fue la mayor catástrofe que ha tenido la humanidad. Murió una de cada dos personas en Europa. Una de cada dos personas, la mitad. Eso sí, fue una auténtica pandemia, La Peste el mayor apocalipsis que haya sufrido el ser humano a lo largo de todos los tiempos a lo largo de su historia nos lo contó el redactor jefe de esta revista Alberto Frutos la peste negra fue la mayor eh, mortandad la mayor catástrofe humana en la historia de la humanidad, eh, en términos porcentuales fue más grave que las guerras mundiales en, en el siglo XX y bueno pues era una enfermedad que se, la peste bubónica se, trans, se transmitía por la pulga de la rata eh, en fin, el proceso tardó luego mucho en, en descubrirse hasta el siglo, finales del siglo 19 no se supo cómo se, cómo se transmitía, hoy eh, está bastante estudiado, pero entonces no había los remedios eh, para poner eh, solución a, a esta pandemia, que se desde la, la zona de, en fin, de Europa del Este se llegó a, a las regiones de Europa Occidental y que eh, en España concretamente llegó a través de Mallorca a los puertos de, de Valencia y Barcelona. Y en esa gran mortandad, una de cada dos personas en el viejo continente, hubo gente, se divulgó mucho la idea, se tenía la creencia de que se trataba de un castigo divino. El poder de la religión fue muy importante. La iglesia, como es eh, natural, eh, empleó ese miedo de, de, la, de la población a morir, eh, bueno, digamos en su beneficio, ¿no? eh, Surgieron eh, numerosas organizaciones, por ejemplo, eh, los flagelantes, que se golpeaban a sí mismos para, eh, en fin, para castigarse, ¿no? Intentar salvarse así. Y, y bueno, pues eh, por un lado sí que suscita esa, ese, ese apego a la, a la trascendencia, no ese miedo, pero también desde el punto de vista literario estético, surge un movimiento totalmente contrario, que se ejemplifica por ejemplo en el de Camerón de bocacho que es un libro muy alegre, muy lúdico eh, es decir, la, la, la, la cara B ¿no? de La Peste Negra sería si nos vamos a morir, vamos a pasarnoslo bien al tiempo que nos quede de vida La revista Historia Historia de España y el Mundo, tema de portada este mes La Peste, La Peste Negra ¿Cómo acabó Esa cosa tan terrible Una de dos personas fallecieron Nos cuenta Alberto de Frutos El redactor jefe de la revista El origen eh, se data A mediados de, del siglo XIV Hay diferentes eh, teorías eh, Se comenta que pudo ser En el asedio de una, de una ciudad Que lanzaron cadáveres eh, putrefactos eh, La falta de higiene provició también el, el, el, la expansión de la, de la enfermedad A unos límites insospechados y bueno, el término en realidad ¿cómo acabó? en realidad no acabó en sí, eh, se paliaron los efectos de la peste, pero luego la peste se reprodujo y de hecho en el en siglos posteriores más allá de 1350 en los siglos eh, 15 y 16 hubo pestes también gravísimas por ejemplo se habla mucho de la peste de Sevilla en el siglo XVI que provocó la muerte de un, eh, en fin, de un número incalculable de personas en la ciudad Una nueva etapa y fantástica en la revista Historia Historia ahora de España y el mundo. La revista Historia, tema de portada este mes, la peste, el momento en el que el ser humano estuvo más cerca que nunca del apocalipsis. instantes estamos en de, de la de la sintonía de Onda Cero esto es en la Rosa los Vientos algunos mensajes con Almudilla Rosa Vientos eh, que nos eh, comenta con Almudilla Rosa Vientos que hemos hablado de venenos en la comida hemos hablado de alimentación peligrosa hemos hablado de canibalismo y tanto hablar eh, de carne de peligros en la comida les han trado ganas de comer suele pasar y más a estas horas, ¿eh? la recena son horas de recena Lo que pasa es que hemos hablado cosas que no son muy bonitas De la comida, ¿no? los venenos en la comida, los peligros de la alimentación, canibalismo Pero que todos somos caríbales que nos ha comido un parrastro alguna vez Y otras cosas que te has comido yo <risa> <Bueno. también? risa> eso no lo he dicho <risa> Pero no ha arrancado, el parrastro sí Ya, bueno. Vamos a no resolver... No sé, pero yo eh, recuerdo que cuando eh, contactamos con nuestros invitados, eh, dijimos, claro, no, no, que... hemos, no hemos probado, no hemos probado la, la, la carne humana, igual es una delicada, es el mejor que no la probemos, a ver si nos va a gustar realmente. O a sea, ver si va a estar rica. A ver si va a ser el, el sushi caníbal. Sí, sí, sí. Bueno, es que dice que en el futuro no hay carne humana eh, de laboratorio, eh, en lata, pues, sí. y solo hace falta unos pocos anuncios un poco de publicidad y un poco de aceptación y silencio para que lo comprendamos y, y lo tomamos como una cosa normal pues volvemos si no al canibalismo ya sabes, eh. si le pones el título es espuma o mus y ya vamos claro. total. Bueno, vamos, de carne humana, qué rica. vamos a resolver el concurso que hoy he tenido a los oyentes que han tenido que vamos, mirar rápidamente eh, que os he pillado Mirar en, en internet porque estaban totalmente despistados. Bueno, los tres directores del concurso de esta noche, los tres, están encantados realizando sus sensibles películas. Julian Schnabel, por ejemplo, pues mezcla sus dos pasiones. Ya sabéis que le encanta la pintura, él es pintor y también es director de cine, cineasta. Entonces lo ha mezclado, lo ha fusionado en la película A las puertas de la eternidad, dedicada a Vincent van Gogh y su mirada especial a, a este pintor tan maravilloso. Pero Almodóvar, pues como va a comentar José Manuel Escribano, pues tiene ya ahora mismo su, su película, que se ha estrenado este viernes, que ha sido un exitazo y que, que bueno, que además Más ahí desnuda prácticamente su alma, mucho de, de su vida. Sin embargo, nuestro protagonista es el flamante ganador de cuatro premios Oscar en las mejores categorías. ¿Cómo hemos acabado aquí? Este sitio es horrible. Lo teníamos todo. Eras una estrella de cine, ¿lo recuerdas? ¿Tiene miedo de que la gente diga que se ha embarcado en esta obra para luchar contra esa imagen de superhéroe? Estamos escuchando Birman, que fue algo muy especial, ¿eh? un superhéroe un poquito rarito. Bueno, pues Alejandro González Iñárritu, compañero de la emisora de radio WFM en su juventud, está considerado hoy en día uno de los mejores cineastas del mundo con tan solo seis películas. Y esta semana ha sido noticia porque será el presidente del Festival de Cannes en la 62ª edición que se celebra del 14 al 25 de mayo. Y él se ha convertido en el primer director mexicano en presidir este afamado festival francés. ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? Pues participó en Twitter y se llama Héctor Fernández como nuestro compañero de deportes con arroba lifecanton. Así que Héctor, pues ya sabes, envía rosa.vientos.es tu dirección y te llegará un detalle firmadito del programa. Enhorabuena. Escuchamos ahora las noticias y después eh, todavía una hora más eh, con la Rosa de los Vientos, con muchas cosas. Os vamos a hablar sobre la última película de Almodóvar en el Callejón con José Manuel Esquivano. Os vamos a hablar eh, del Puente de los Suspiros en Venecia y otros eh, puentes en Juicios a la Historia con Ana María Vázquez Ovis. También os vamos a contar el poder creativo de las eh, personas se va a ser en Eureka con Madon Martínez y de los millennials, nos va a hablar en señales del fin del mundo, de las nuevas costumbres de los millennials nos va a hablar en señales del fin del mundo Javier Sevilla, no. Y os recordamos, eh, página web, eh, el programa entero, el programa por partes, eh, están todos los anteriores y estará dentro de muy poquitas horas este, la página web, eh, www.ondacero.es, la sección dedicada a la Rosas Vientos, en nuestro correo electrónico, rosa.vientos.arroba.ondacero.es, 0.es rosa y para cualquier mensaje para participar esta noche fuimos número uno de Trending Topic, la tendencia principal en nuestro país. Número uno la semana pasada con Almodilla, Rosa Vientos en Twitter. Ahora las noticias, la actualidad y después continuamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Una cantidad impresionante, en dos palabras, impresionante de cosas en las que tenemos por delante ahora en la Rosa de los Vientos, tres y 6 minutos. La Rosa de los Vientos en onda cero. Eureka. Hay gente extrovertida que no para de hablar, que no para de sonreír, que no para de contar chistes. Gente incluso que nos parece simpática, pero es a veces un poquito cargante. En ocasiones es mejor tener al lado a alguien un poquito introvertido que te permita respirar. Hoy vamos a hablar sobre la introversión. En Eureka, Cómodo Martínez, ¿eh? Mado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Mira, ah, que yo acabo de que hacer un alegato a favor de la introversión, ¿eh? <risa> ya te he visto, ya, sí, me sí. gusta, porque la introversión está muy denostada. Es como, uy, los introvertidos, los introvertidos son unos antisociales, unos hostiles, unos tímidos. Soy pues Dios, igual es al revés, ¿eh? <risa> pues igual es al revés, ¿no? Igual es al <risa> bueno, revés. Yo creo claro. que cada persona es. Eh, por ejemplo. Eh, Cuando a mí me pregunta alguien, a todo el mundo le pregunta, ¿tú eres introvertido o extrovertido? Eh, como si solo existieran esas dos formas de ser. Digo, pues yo soy extrovertido cuando estoy con alguien y soy extrovertido cuando me apetece. Introvertido yeah. cuando me apetece y extrovertido cuando quiero. Eh, yo yeah. varío, eh, quizá porque quiero estar en todos los sitios a la vez. Es que soy gallego también. Los gallegos somos unos introvertidos con mucha extroversión. Sí, yo creo que sí, que la has expresado muy bien. Eh, encajas en el perfil de, de, de personas eh, que conozco, que, gallegos, que se parecen mucho a ¿no? Sí, de gallegos. <risa> de gallegos, de gallegos. La cuestión es que, eh, bien, siempre se ha pensado que lo de la introversión es como como. como una especie de hándicap, ¿no? En ciertos trabajos, entornos laborales, porque, bueno, pues eh, es, es una forma que, que... Los extrovertidos, yo me considero extrovertida. Estas dicen, bueno, yo no calla ni debajo de las piedras sí. y soy las que eh, cogen su energía de estar con la gente. Yo necesito a la gente, me encanta el contacto con la gente. También necesito muchos momentos de soledad, pero creo que soy más en esa tendencia, ¿no? Y bueno, la cuestión es que eh, me ha costado mucho eh, a veces entender a los introvertidos o entender esa búsqueda de espacio y soledad, ¿no? Y me ha gustado mucho eh, leer una serie de, de libros que van de eso, de los beneficios de ser introvertidos y de que no es un hándicap, a veces tiene sus beneficios y a veces es buenísimo y a veces que una persona extrovertida y una persona introvertida sí. se conozcan puede ser maravilloso porque pueden aprender mucho a eso, pues a conocerse y, y, y a respetarse. La cuestión es que los introvertidos son personas que obtienen su energía al pasar tiempo solos. Es lo sí. que dice la doctora Jennifer Can Wheeler, ella escribió el libro de Introverted Leader construyendo sobre su fuerza silenciosa así más o menos como se traduciría y dice que es como que para ellos la soledad es como una especie de batería, la necesitan para recargar las pilas y después de esto pues ya pueden salir al mundo y conectar luego maravillosamente de nuevo con la gente de su alrededor hay un estudio mmm, publicado en el año 2008 en el Journal of Modern behavior que comprobó que los introvertidos lo que les pasa es que tardan más tiempo en procesar la información que los extrovertidos. Ken Weller dice que esto se debe a que en realidad mm, procesan la información de forma más cuidadosa que los extrovertidos porque se toman más tiempo para entender las ideas antes de pasar a otras nuevas. Y, eh, bueno, también hay un libro que me gustó mucho que se llama eh, The Introverted, entre, bueno, ser, sería algo así como El emprendedor introvertido, para no estar traduciendo todo el rato, de Beth Buelow, y eh, está dirigido también un poquito al entorno laboral, pues que, cuáles son, cómo pueden explotar los introvertidos sus sus habilidades y fortalezas ¿no? para competir en ese mundo laboral en el que normalmente priman los extrovertidos. Y dice que no se trata de convertirse en un falso extrovertido. no Lo que se trata es de reconocer qué rasgos tienen que, que puedes aportar ¿no? de valioso y cómo puedes explotar tu potencial. Porque, atención, hay algunos beneficios claros de ser introvertido, según ella. El primero de todos es que son buenas escuchas. Es cierto, la, la gente introvertida eh, te escucha y te escucha de verdad. O sea, no, no es que estén ahí como, bueno, soy una pared y tú me estás hablando y no te hago ni puñetero caso y este en mi mundo, ¿no? Es que de verdad escuchan. Naturalmente son expertos en el tema de escuchar activamente. Eso es lo que dice Bullough, que además se considera una persona introvertida. Dice que tendemos a ser ese amigo colega al que puedes llamar cuando estás mal o tienes noticias, tienes que necesitas expresar algo, ¿no? Porque vamos a ser capaces de escuchar. Y estar contigo en eso, oye, eh, Mado, es que cuando conversas con alguien, eh, extrovertido o lo que sea, pero cuando conversas con alguien que solo quiere escucharse a sí mismo, eh, se puede hacer un poquito incómodo, eh. Puede es incómodo, ser muy pero extrovertido, hay que pero hasta un punto, hasta un punto que parece que solo se interesa lo que esa persona piensa yeah. y solo le interesa el mundo que empieza y acaba en mi mundo, ¿no? Claro, las personas extrovertidas eh, somos más inclinadas a interrumpir constantemente y a estar actuando todo el rato como espejo de la otra persona, ¿no?, cuando nos está contando algo. ¿Por qué? Porque eh, entramos en conversación antes de procesar completamente lo que la otra persona ha dicho y no porque seamos egoístas o no nos importe, sino porque procesamos la información interactivamente. ¿No? y utilizamos ese método de espejo-reflejo también para procesar esa información y sobrealimentarnos y tener ese, ese feedback eh, es lo que dice la doctora Laurie Helgo, autora de, de, de, de Introvert Power ¿no? porque tu vida oculta es tu fuerza oculta y por el contrario los introvertidos procesan la información internamente dice Helgo es, es una habilidad que les permite escuchar, entender y proporcionar una visión, tienen una visión más especial porque están considerando las cosas y por lo tanto aquí viene el siguiente beneficio piensan antes de hablar muy importante, yo creo que más de una vez si yo hubiera pensado antes de hablar me había venido muy bien pero eso nos ha pasado a todos o sea que nos ha pasado a eh, todos pensar y hablar, eh, hay una frase esa que dice, eh, hay gente que no piensa antes de hablar y que habla y piensa después eh, de hablar, yo qué sé, eh, lo, lo que sea es equivocado, pero bueno, la gente tiene que pensar y hablar, y las dos cosas. Claro, eh, lo que pasa es que nosotros a veces eh, las personas extrovertidas eh, pensamos antes de hablar... Y, y, y está bien dicho, porque es que no hemos terminado de procesar la información y es probable que cambiemos muchas veces de opinión de lo que has dicho bueno, hasta que terminas de procesar. Es que de cambiar de opinión, parece que tenemos que ser siempre los mismos. Y la misma no, idea, no, no. que claro que hay que cambiar de opinión. Y no pasa nada por cambiar de opinión. Eh, siempre que una opinión u otra se fundamentada, sí la experiencia. No te puedes eh, volver eh, de una forma... Y, y al día siguiente se dio otra completamente opuesta, ¿no? Esos son los curas que lo has dejado, nada más, que son los peores, pero además resto... yo siempre he dicho, yo siempre he dicho que cambiar de opinión es sano. Claro. O sea, si no lo aprendes. O sea, es que es que, a ver, si no cambias de opinión es que no hay evolución, no hay, no hay riqueza, no hay aprendizaje. Dice Billow que eh, debido a que los introvertidos son Eh, pues mm, se sienten más cómodos escuchando ¿no? y están ahí procesando la información y pensando todo cuidadosamente lo que les estás diciendo, procesándolo, procesándolo, procesándolo eligen sus palabras sabiamente y solo hablamos, dice cuando tenemos algo que decir por lo que hay mayor probabilidades de que tengamos un impacto también mayor cuando hablamos ¿no? y que esas palabras tengan mayor impacto. Dice que los introvertidos pueden tardar bastante tiempo en formular sus pensamientos antes de compartirlos, especialmente en entornos de negocios de ritmo acelerado. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo combatir esta tendencia? ¿no? Si eres introvertido y tú pues, estás en un entorno laboral estresante, de ritmo acelerado, rápido, todo ya era para ayer, y a lo mejor tienes una reunión en, la, en un periódico, por ejemplo, reunión a la primera hora de la mañana, todos los periodistas, mesa de redacción, lo que sea, y tal, temas. Dice que el introvertido lo que debe hacer es eh, ser el primero en lanzarse a la palestra y ser el primero en llevar la, el, tu tema ya preparado y ser el primero en hablar, exponer lo que tengas que decir y romper tu propio lleno. Porque si te quedas re, rezagado y esperas a que los demás empiecen a compartir y todo eso... Ellos empiezan a procesar, procesar, procesar, no acaban y al final se van como achicando y no, no comparten lo que tienen que decir o no lo aportan. Por eso desanima a que rompan esa tendencia siendo ellos los primeros que expongan su tema o lo que tengan que decir y que establezcan su presencia desde el principio antes de que la conversación se vuelva más densa y competitiva. ¿Y qué pasa en Dicen... una pareja cuando uno es extrovertido y el otro introvertido? ¿Son compatibles? Eh, son compatibles y se entienden, y se entienden eso, que uno es extrovertido y el otro es introvertido, porque a lo mejor el extrovertido está todo el rato expresándose y diciendo lo que siente y está demandando que el otro le diga todo el rato que es lo que siente, no. y a lo mejor el otro eh, no se siente o en ese momento todavía no ha terminado de pensar y tiene que terminar de pensar antes o necesita su tiempo o su espacio, no es igual. No, no, no, no es igual, ¿no? Y también hay dos tipos de tendencias, ¿no? está la tendencia de la persona que, como decíamos, de esto de qué va, de, de, de, cargar energías, ¿no? de sentirse bien con uno mismo, las personas extrovertidas, a veces también las personas ansiosas, cuando se sienten mal, o están ansiosas, o están nerviosas, lo que necesitan es estar en contacto con otras personas, buscan el contacto humano, a veces simplemente una noche de ansiedad el simple mero hecho de que su pareja les acaricie les calma absolutamente ¿no? pero cuando el introvertido lo está pasando mal o una persona que necesita refugiarse estar sola para para poder pasar eso un mal rato y poder pasar su proceso mmm, cuando está en eso lo que, lo que huye es de la gente no está mejor con la gente al contrario, está peor lo que necesita es estar solo para recargar energías para estar bien, para pasar su proceso, entonces imagínate que, que una pareja eh, en esas condiciones eh, pasándolo las dos mal una está en plan quiero estar sola y la otra está en plan necesito estar contigo <ríe> sería muy trágico porque la que quiere estar sola está todo el rato huyendo del otro que la está buscando ¿no? se hace un poco ahí como círculo si estas cosas se entienden si uno acepta cómo es cada uno y se entiende Y, y se respeta y, y se trata de, de, de dar cada uno un pasito sin salir vale, de cómo es, porque no podemos salir de quienes somos y aceptarnos es maravilloso, porque todos somos maravillosos, todos somos perfectos tal y como somos, los introvertidos y los extrovertidos, pues es mucho más fácil aceptarlo, porque al final el extrovertido aceptará que su pareja introvertida necesita sus momentos de soledad y, y de que la dejen tranquila, Y la persona introvertida entenderá que el extrovertido, pues, llame a su colega, ¿sabes?, para salir a hablar o lo que sea, para recargarse cuando ella no pueda estar ahí o, o coincidan en que los dos estén pasando ese momento. Pero yo creo que si los dos damos un pasito fuera de nuestro círculo, con que cada uno demos un pasito, ya se ha solucionado todo. La introversión es buena, lo dice la ciencia. Ser introvertido es un tópico absolutamente injusto. Eso de el introvertido es raro. ¿Qué va? Está procesando lo que está ocurriendo y es alguien que tiene una vida interior muy, muy rica. Madon Martínez, ¿eh? la introversión es buena, pero también en su justa medida, ¿eh? En su justa medida, igual que la extroversión, que si claro. no, cargamos mucho. <risa> Claro, claro, eso es como un alimento ¿La sal es buena o mala? Pues, pues hay que tomar sal con algunas cosas Pero sin pasarse Pues esto todo, es igual. Todo, todo siempre en su justa medida, pero que tienen assets muy buenos porque son parejas amorosas, románticas, selectivas. Normalmente cuando eligen a un amigo es porque, ¿sabes? Porque no son personas que se, son muy selectivas y también pueden ser líderes muy compasivos con los trabajadores porque de verdad les escuchan y procesan y atienden y, y pueden llegar a estar ahí. Tú sientes que realmente están ahí y que realmente te están escuchando y aunque parezca que no hablen y que no están y que han desaparecido, siempre están ahí. Pues eh, fíjate, eso que acabas de decir me fortalece todavía más eh, sobre la intervención. Es eh, buena y lo hemos contado aquí, en URECA, con Mado Martínez. Eh, Mado, muchas gracias. Buenas noches, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos Juicio a la Historia Y en este juicio, bueno, en casi todos Vamos a hacernos la picha un lío Porque os vamos a hablar de un lío El lío del Puente de los Suspiros ¿eh? ¿Dónde está? Pues va a tener que hacer un concurso A la que sois Profesora e historiadora Un lío. ¿Suspiráis, Suspú? querida? ¿Suspiráis? Pues por, por, por si me oponéis así me quedo, ¿eh? yo Claro. Ahí, yo... ahí, muy bien <risa> encendido. No, no <risa> <risa> que hay que pirarse. Dice, da, date el piro Pues hala, tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis puentes de los suspiros. Así, nada más y nada menos, ¿no? ah, Y orígenes hala. diferentes. Bueno... Orígenes, formas, colores, materiales y, y de líos, un lío, amor. Que yo creía que el de el de Venecia que le era atlántico, como... ¿no? Tengo yo un, una foto de jovencilla con mi marido en el pueblo frente de los suspiros. ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué calor hacía! ¡Qué malolía Venecia! <risa> <risa> y qué mosquitos había. Ay, pues yo tengo buen recuerdo, eh. No sé de ya que los han ya. La gente cuando va a Venecia, o cuando hemos ido a Venecia, eh, descubres, bueno, que es un sitio interesante, que están fotos, que tal. Pero descubres dos cosas. Eh, que es todo como mucho más cutre de lo que pensamos sí. y que huele fatal. Olía. Hace poco me decía una amiga mía que no eh, huele mal. Y, Digo, y, ¿Y chico, y nos no? dan en barco para... Sí, sí. Nos paseamos en barco para que, para que entre bien el olor. Yo reconozco que no tengo esa impresión, que a lo mejor sí lo que tú dices que es un poco más pequeñito, ¿no? De, de como tienes en la idea, pero... No, lo, no, lo, lo de olor cutre, y ese. eso, no. no, yo, no. Ah, yo me acuerdo, lo que sí me encantó fue, por ejemplo, San Isidoro. O cómo se llama San Marcos, ojo, la plaza de Marcos, San Marcos, que, no yo, que tiene una magia eh, especial en cuanto. Eh, San Marcos es rompes precioso. esa sorpresa, el mito que te has creado, la imagen, y te encuentras con la realidad, luego descubres que esa realidad es mágica. Y por no, no, eso si es precioso, regresa, ¿eh? o sea, directamente no le quito el encanto que tiene la plaza de San Marcos y la iglesia, que es una preciosidad, mm. y lo que es el entorno. Pero mmm, yo tuvimos que salir corriendo. Estábamos, vivíamos en Bolonia, estuvimos un verano entero en Bolonia y, y tuvimos que salir corriendo, primero porque nos comían los mosquitos y lo mal que olía, en, en el mes de, era como en el mes de julio o por ahí, más o menos la fecha de cuando llegó el hombre a la luna, que estaba yo en Bolonia, era muy fina, Ajá. y lo vimos en Bolonia cenando espaguetis, comíamos espaguetis. O sea, la comer, llegada a la luna oye, la visteis en Bologna, la vi, la vi desde comiendo Bolonia espaguetis. comiendo cenando espaguetis. En el pensionato eh, Romagnoli, en la vía de Levele Arte. Uh -huh, uh -huh. me, queda, me dicen, ¿qué acento tiene? Y digo, pues era por los espaguetis que he comido. <risa> espaguetis para comer, espaguetis para cenar. Bueno, que vamos con el Puente de los Suspiros. Pensaba yo que había uno. Pues ¿Y no. sabéis por qué se llama de los Suspiros? Porque está entre el Palacio del Ducal y la precisión. de la Inquisición. Claro, porque en origen la gente cuando va allí bueno, piensa bueno, que es un sitio muy romántico no. y que es porque están ahí las las parejas un poco... Bueno, luego os pava. cuento porque eso es la leyenda que se han montado, que si vas con tu chico y estás al atardecer, me parece que son a las siete por ahí, cuando dan las campanas en el Duomo, dan... Eh, las campanadas y estás debajo del puente de los suspiros y le das un beso a tu chico o a tu chica ya es amor eterno ah. con lo cual debe haber un atascol que allí no se da un beso debajo del puente ni el gondolero vamos, pero os cuento eh, cuando ibas de que te condenen a muerte pasabas para la cárcel para que te rematasen es la última vez que veías La luz del sol, o la luz de las farolas, o la luz de lo que se diese, y sobre todo, eras, estabas vivo. Ya no volvías a pasarlo hasta que fueses fantasma. Y por eso la gente suspiraba, diciendo, es mi último adiós a la vida. Es como el adiós a la vida, la de Tosca, pero en, en puente. Pero, éteme aquí que voy yo y digo, bueno, pues voy a ver cuántos puentes de los suspiros hay. ...pongo en internet Puente de los Suspiros... ...y me he encontrado seis... ...cinco seis, ya he perdido la cuenta... ...seis o siete... ...bueno, seis en cinco ubicaciones... ...mande... Eh, ...seis en cinco ubicaciones, eh, porque hay dos en... ...bueno, Unido, tenemos uno Andrés, en Cambridge ¿no? claro. y otro en Oxford... Bueno, ...a eso me refería... ...es ¿no? en St. John College de Cambridge... ...y en el Oxford-Hedford College... Eh, de, ...de Cambridge, creo... ...pero resulta que... ...yo no sabía que teníamos uno en España... Eso sí, de madería, de madera y encima retorcida. Y está el puente de los suspiros, además le llaman el tranvía, que la gente es muy muy curiosa, Ajá. porque está en la granja de San Ildefonso, en Segovia. ¿Y es chiquitito, es grande? Pues es un puentecillo sobre un arroyejo y es un puente, pues sí, como los si puentes de un Madison... un arroyo muy grande, muy grande, no será, No, ¿no? es pequeñito, pero... Mm, es un puente que está hecho con maderas y además maderas como, como si fueran astas de, cier, de ciervos pero son maderas y luego dentro tiene dos bancos corridos que y por eso le llaman el tranvía ese sería eh, pero además tenemos, tenemos otro en Buenos Aires sobre el Arroyo Matorras uh -huh. pero hay otro en San Miguel de Tucumán en Argentina Y hay otro en Frankfurt, en el Romer, que une el ayuntamiento, que también con una ampliación que hicieron, que es un puente, yo creo que el más bonito es el de Frankfurt, el son muy bonitos los dos ingleses, el de la granja es como muy divertido, Anedótico, muy divertido, casi. le llaman de los suspiros porque, por llamarlo, No tiene nada, ni iconográficamente, ni materiales, ni nada, con el veneciano. Y los argentinos también son, eh, no los conozco, ni el argentino, no lo he visto, pero no tengo ni idea. Ahora, no me quitéis de eh, los suspiros eh, de Venecia. Eh, aunque me claro, lleve para la inquisición ¿de Aunque llevo uno Argentina, que igual no os puente, igual es Noria, porque da muchas vueltas, ¿no? <risa> pero, y, y dos en Reino Unido, por Cambridge. Pero el de Venecia sigue siendo el más importante. El de Venecia sigue siendo eh, el de Venecia. Yo creo que, en este caso, los eh, otros cinco, de esos seis, imitan, entre comillas, imitan al primero, ¿no? Pues Digo yo, ¿eh? Eh, el de Cambridge y el de Oxford son como más barroco inglés raro, más, eh, más como más oscuros y con más ventanas góticas, así tal. Porque, además, lo curioso del Puente de los Suspiros de Venecia es que eh, es muy alto en relación a lo que son lo, los canales los, eh, de los puentes que son más bajos y sobre todo que está adornado con cabezas que es una de las cosas que yo no sé por qué lo tengo que mirar, pero tiene me parece que conté tiene seis o siete cabezas o sea, alrededor de lo que será pero el cabezas de personas sí, de cabezas de personas y luego me parece que hay también dos figuras animales donde empiezan las cabezas de la izquierda o la derecha, con lo cual me llamó muchísimo la atención porque, claro el tenerlo con cabezas también puede ser una significación de la vida o de la muerte o los magistrados la verdad es que no he encontrado bibliografía al respecto pero al final conseguiste darte el beso con tu con tu marido eh, ese que dices tan especial no, no? porque salimos pitando para que no nos, me picasen los mosquitos o sea que de, de beso romántico de, de amor eterno malo de, bien, no, porque me duró poco el matrimonio hombre, me duró me duró veintitantos años que no Pues más <risa> <fe>. demasiado <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> en Pero veintitantos hombre, años algunos nos ha dado tiempo de casarnos unas siete veces verdad que sí, sí. Pues no, no y ocho fe. Yo, gracias a los mosquitos, pero supongo que un besillo sí nos daríamos diciendo... No, la, la foto está sin besillos, porque es que estamos hablando del año 69, me parece, y era pecado darse un beso <risa> De verdad, qué cosas tenéis, que una es una señora de las pero de antes. Eres... muy liberal. <risa> sí, pero para un beso, en pleno, pronto los suspiros, en Venecia a la luz del día, como que no. Yo... Eh, detrás de una puerta te pueden poner una multa en aquellos tiempos de... en aquellos ¿eh? tiempos y ahora no te ponen una multa pero mira, <risa> es que ahora que dices eso, leí el otro día una entrevista con Tamara Falcó que habla de su novio actual Ay, Dios, va misa y, y dice bueno, tienes un nuevo novio no y, y dice, sí, sí, estupendo eh, o sea, ya da un beso y dice, no, no nos hemos dado un beso pero hemos Llega Por eso. Jolín, es que horror Luego entraron en ganas. el confesionario Y echaron las cortinas Y ya nunca más se supo No, pero hay que ver Lo que hemos pasado yo Algún día os contaré Mi anécdota con las vaginas Cuando salga el libro aquel famoso Que tenemos por ahí perdido Pero que yo no sabía Ni lo que teníamos debajo, la falda Vamos, lo que tenía mi marido dentro de los pantalones, menos, claro, o sea, os podéis imaginar pero lo que de... era el desconocimiento pero, total y absoluto. Pero eso dices antes de casaros. Hombre, nosotros aprendimos a, a hacer niños con el Kama Sutra. <risa> <risa> <risa> nada más y nada menos. Mi y biografía lo ves, ya casarse y bendecidos. Sí. Lo que pasa es que a mí me casó un, un compañero mío de la facultad, que era un cachonde, y la gente me dice, tú no estás casado, estás a rejuntar porque este es un cachonde. <risa> Además, nos casó deprisa, hacía un calor que te morías, y dijo, iba a la vendida, estáis casados, que no os ha pero Pero hacéis, estáis en plena forma, ¿no? porque ¿Mandé? Bueno, ya en plena lo forma, del camasucha sino... con una pata para arriba, otra para abajo, y no sabíamos lo que hacíamos... Eso es de traca. Claro, claro. Ah, de porque verdad, os, te, claro. Porque te veo hecha un nudo y que viene el de rehabilitación a ayudarte. Pero es que ¿Cuál? además os puedo decir, y no es tontería, que el primer preservativo que vimos fue porque lo trajo mi marido que estaba en Edison, en, éramos novios todavía, y nos casábamos en 10 días. Y dice, mira lo que tengo. Y digo, uh, ¿y esto qué es? Y dice, pues metí una corona para sacar chicles y me ha salido esto. Y digo, pues hala. ¿Esto qué es? ¿Una fonda palpito, ¿Qué ¿Y qué es un pito? ¡Qué horror! De verdad horror. lo que se ha vivido en este país hace cuatro días. Pero, eh. pero suspiraba mucho Ana en ese momento. No, pero hemos pasado de nada al, al demasier. Entonces yo lo dejaría todo en un término medio. ¿Qué demasier? Claro. Vivimos en un mundo muy, muy moralista también. Todavía. ¿Ah, sí? Sí. Pues era tuyo. ¡Ja, ¿No? O, o quizá <risa> vemos eh, lo moralista De otra forma Pero es, es un du es un mundo Y además eh, eh, yo Que no es que tenga una edad eh, Pero era mucho más avanzado En cuestiones eh, de sexo En cuestiones eh, de lo que se puede hablar Este país en los años 80 y 90 Que ahora eh ¿Sí? yo, hombre Pero infinitamente más Yo es que ya como no me acuerdo <risa> ya, Infinitamente ya he más Hemos ido para atrás eh, Somos eh, mucho más eh, moralistas Creo Eh, Pero la juventud no. No, la juventud también. También no. todos. Yo ah, creo que no. Yo, yo creo que no. Yo creo que la juventud no. Mira, yo cuando a los jóvenes de ahora, con 18 años, a los que tienen 18 años, yo cuando tenía 18 años les podía contar una enciclopedia. Ellos no son capaces de contarme ni el titular. Porque o sea, están con el móvil. Claro. No, no y en el móvil te dicen tonterías. Y hay que vivir la vida. No, sí, eh, hay que vivir la vida y hablar con la abuela. A ver sí, si y está que... en la cama un poquito, que no está nada. Claro, y, regalar, y, regalar, y regalar el Kama Sutra Ahora, por si tiene dudas. Pero, el... lo, oye, es, es divertidísimo. Que no, que no, que no sabes dónde metes una pierna, la otra, la de más allá. Tú sabes qué follón. Ah, por cierto, Nunca que estuve en, Carulla, en Cajurajo y lo vi. Y dijo, ¡ay, qué bonito! O sea, que muy bien. ¿Habéis visto las posturas esas que está, tiene un señor que tiene una señora a la otra encima otra a los lados, y encima está tocando a otras? Es buenísimo. ¿sí no, eso, no sé cómo lo hace pero a mí me faltarían manos. Te manos muy largas. Manos, pies. Juicio la historia, el puente de los suspiros, no hay uno. El de Venecia, ese es el más conocido. Hay seis en total. Lo hemos contado con la profesora, con la historiadora con Ana María Vázquez Hoyos. Gracias. Gracias, carpedien y suspiráis. Sí, ahora sí. El callejón del escribano Y atención estén de la sombra roja porque llega José Manuel Esquivano. Muy buenas, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y es que ha estrenado película uno de los grandes directores en del mundo, de nuestro hombre, hombre. país. Cada vez que estrenó en película Almodóvar, tenemos que hablar de ella. Y es que es un acontecimiento y es importantísimo, ¿no? Naturalmente, es nuestro director por lo menos el más internacional, el que conocen en todo el mundo, el que ha ganado premios y galardones en cualquier festival y en cualquier convocatoria, Oscar incluido, y la verdad, bueno, pues es eh, nuestro director bandera, para qué vamos a decir otra cosa. Y ahora acaba de estrenar, en la película se titula y vamos a hablar de ella, dolor y gloria. No ha sido un buen hijo, hijo mío. Tengo que hablar contigo. 32 años me ha costado reconciliarme con esta película. Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer? Vivir, supongo. Pero no te entiendo, ¿para qué lo no escribiste? Lo escribí para olvidarme de su contenido, pero no quiero hablar de ella. Tú eres muy novelero. ¿Por qué no te crees que eres? Solo he dicho la verdad. Ante la película ha terminado al público que se está esperando. Últimamente pienso mucho en ella. Si tú ves algo raro, me llamas. Aquí todo es raro. ¿Os importaría repetir a aplauso antes? ¿Los conocemos? Sí. Me gustaría ser un hombre para bañarme en el río desnuda. ¿Y qué es? ¿Drama o comedia? Oh, no lo sé. Eso, eso no se sabe. Dolor y Gloria, si se titula la película. Estamos José Manuel deseando saber qué nos vas a contar sobre ella. Bueno, pues de momento que la ha dirigido y la ha escrito Pedro Almodóvar la producción es de su hermano Agustín Almodóvar junto con Esther García y los protagonistas Antonio Banderas, Asier Echandía y Penélope Cruz también. Es la película número 22 en la carrera de Almodóvar. La verdad es que ha llegado precedida de un tsunami publicitario más digno de un capítulo de superhéroes, de esos alusos. ¿no? Todos los medios ¿eh? se han rendido de antemano al acontecimiento, bueno, a algunos eso les parecerá maravilloso y a otros nos resulta un poquito cargante y manipulador, la verdad. Pero, en fin, esto también es parte de la industria, ¿no? siguiéndonos a los hechos, que es a lo que vamos, Almodóvar estrena nueva película, este es el acontecimiento, y hay que anticipar, desde de, de mi punto de vista, que es de las mejores de su carrera. Dolor y Gloria retrata a un personaje, Salvador Mayo, que es director de cine, Y es evidentemente el alter ego del propio Almodóvar. Y en la pantalla se despliega con, con una extraordinaria interpretación de Antonio Banderas toda su personalidad, su realidad que pasa por un estancamiento creativo y un ánimo depresivo y desesperanzado, sus sueños, sus paraísos artificiales, sus recuerdos, los olvidos, los reencuentros, sus deseos y hasta sus dolencias enumeradas y mostradas explícita, gráficamente, En la película. A Salvador le asalta el pasado y, bueno, aunque él no lo sabe, le abre alguna posibilidad de progreso. Casi sin querer recupera una antigua amistad tras décadas de lastre, de incomprensión y olvido. Y sin querer de ninguna manera otras figuras salen de la sombra y se le cruzan en el camino. Un antiguo amor, la madre, la, la madre sobre todo, una presencia que regresa a su vida y a su obra la de Mayo y la de Almodóvar, no hace falta explicarlo, como un referente, un asidero y también un mazo que golpea sin disimulo y sin piedad. Poco a poco, en la película, Salvador se va abriendo a nuevas posibilidades y paralelamente el relato se despliega en tramas de diferente calado como unas corrientes subterráneas que atraviesen un fluido superficial. Dolor y Gloria es una obra poliédrica, dotada de un poderoso metalenguaje. Es cine sobre el cine, cine dentro del cine, personajes que se interrogan en la pantalla, lo mismo que sus autores en la vida real. Y digo autores porque la película, hombre, es entera de Pedro Almodóvar, naturalmente, es su filme más personal y autobiográfico en una carrera en la que abundan esas características y también de los más maduros y serenos pero no sería posible sin la creación de Antonio Banderas, quizá en el mejor trabajo de su vida. Claro que estos dos han hecho ya ocho películas juntos y se conocen a la perfección, pero la tarea del actor no solo es complicidad de imitación, es sobre todo una recreación y una expresión propia y personal. Banderas es Almodóvar en la película, sin duda, pero también es Mayo, un personaje que vive su propia historia. Una historia poco o mucho fabulada en el guión, que es otro de los grandes aciertos de la película, que se asienta sobre la piedra angular de la actividad creativa, su posibilidad, su necesidad, su ausencia de repente, como si jamás la inspiración volviera a habitar la mente, las manos del artista. La angustia, la depresión y sus peligros, de los más evidentes a los más complejos y escondidos. Y Mayo, Banderas, Almodóvar, intenta escapar Y bueno, quizá lo consiga, aunque sea a lo mejor en el plano final, donde confluyen todas las corrientes, todas las historias y todas las vidas. Ah, qué bonito y qué ganas eh, tenía de escuchar esas eh, palabras eh, sobre la película nueva de Almodóvar, eh, sobre dolor y gloria. Y te iba a preguntar eh, qué tal estaba Antonio Banderas, el protagonista, ha aparecido mucho en los medios. Bueno, pues eh, Banderas es Almodóvar, Almodóvar es eh, Banderas, sí, sí. y los dos es también, ¿no? Los dos están bien y Antonio Banderas está fantástico, en una interpretación que no es nada fácil, ¿eh? porque Antonio Banderas se mete en, en el personaje, se mete en, en su Salvador Mayo, que es Almodóvar, ya lo hemos dicho, pero al mismo tiempo le da una distancia, le da una expresión que permite entender que está interpretando un personaje. Yo creo que esa es la grandeza de la interpretación en cine, Bruno, que el actor sea capaz de recrear el personaje sin dejar de ser el mismo, pero tomando parte de ese papel que le dan eh, pues para hacerlo propio y, y para ponerlo en la pantalla, que eso es lo difícil. Hasta ahora hemos eh, logrado ser uno de los pocos eh, programas, medios de comunicación que no hablaban de la cantante Rosalía, pero me parece que tengo que hacerlo, ¿no? <risa> hombre, sí, interpreta esa canción a tu vera. Eh, y la verdad es que, hombre, no vamos a descubrir a Rosalía ahora que le gusta hablar Iba a decir a todo el mundo, bueno, a casi todo el mundo, ¿no? Está bien, y además la canción está bien colocada, en un momento de la película en el que se descubren algunas de las claves que van a terminar en ese plano final que naturalmente no voy a desvelar. Dolor y Gloria, el título de la película, la nueva película de Pedro Almodóvar, pero hay muchas más cosas en la actualidad del mundo del cine que tenemos que comentar con José Manuel. <música> José Manuel Esquibano nos comentaba la pasada semana desde Málaga el comienzo del Festival de Málaga. Ya tenemos a Palmareos ya sabemos a qué películas han sido las grandes ganadoras. Pues efectivamente, ha ganado los días que vendrán, días que vendrán la película de Carlos Márquez Marcet, ha ganado la Vindaga de Oro. Recordemos que Márquez Marcet ya ganó con 10.000 kilómetros hace 3 o 4 años la Vindaga de Oro. Así es que repite otra película por cierto, en catalán, desde que el festival se llama Cine en Español, como comentábamos el otro día, han ganado tres películas en catalán, una en inglés y otra en portugués, pero en fin, estas son las cosas del Festival de Málaga. También ha ganado la Viznaga de Plata el director, Carlos eh, Márquez Marcet, y la actriz, la protagonista de los días que vendrán María Rodríguez, ha ganado también la Viznaga, el premio al Mejor Actor, ha sido para Óscar Martínez, el protagonista de Yo, mi mujer y mi mujer muerta, y en La Viznaga de Oro, que eh, desde que el festival eh, tiene también premio para las películas latinoamericanas, eh, pues La Viznaga de Oro de la película americana, de la película iberoamericana, ha sido para Las Niñas, bien, de Alejandra Márquez, la directora mexicana del cine mexicano, siempre tiene también muy buena acogida en Málaga. Y vamos a hablar eh, de actores, eh, de gente que también es eh, noticia, eh, gente importante dentro del mundo del cine, como Christopher Nolan o eh, Boangel Darwin. Pues efectivamente, porque los grandes maestros como Nolan y Karwai pues preparan sus nuevas películas. Realmente esto siempre es noticia. Christopher Nolan va a hacer su nueva película con Robert Pattinson y Elizabeth de Vicky, junto con John David Washington, el hijo de Denzel Washington, al que hemos visto en infiltrado en el Kuklus Klan. Bueno, de Robert Pattinson es todo una estrella ya, lejos de su papel en la serie Crepúsculo, y Elizabeth de Vicky. Recordemos que la hemos visto en el Gran Gatsby y también en Guardianes de la Galaxia 2. De la película no sabemos todavía el título ni el argumento, aunque sí que el guión es del propio Nolan, y la Warner dice que es una cosa entre origen y con la muerte en los talones lo cual es decir poco porque casi cualquier película está entre origen y con la muerte en los talones. Lo que sí sabemos es que se va a estrenar el 17 de julio del 2020 y en 2020, precisamente el año que viene, va a rodar Wong kar el gran maestro del cine chino, va a, a efectuar ya su gran regreso. Recordemos que desde Grandmaster, la película de 2014, no rodaba Wong kar vuelve con Blossoms que dice que cierra la trilogía que empezó con «Deseando amar», la película de 1999, película extraordinaria, y 2046. La nueva película, Blossoms, parte de la novela de Jin Juncheng, que cuenta la vida de tres personajes en el Shanghai que va de 1960 a 1990. El guión ya está listo, lleva a Karwai cuatro años trabajando en él Y parece que cuenta como protagonistas, aunque todavía no es seguro, con Chris Wu, el, el actor chino al que vimos en Valerian y la ciudad de los mil planetas, y San Si Yi, una de las grandes musas del cine chino actual. El rodaje, como decía, el año que viene, y se rodará, por supuesto, en Shanghai y también en San Francisco. Nos falta un poquito para estas películas, pero yo ya desde luego ardo en mi paciencia, si te digo la verdad, sobre todo la de Won Wai que es uno de mis directores favoritos. Wong Kar -wai vuelve con una nueva película El Mundo del Cine está de noticia gracias a él, de actualidad gracias a él, gracias también a Christopher Nolan y está también en la lista gracias a El Super 10 El Super 10 en la gran lista, la podéis encontrar en el super10.com Pero nos lo cuenta aquí, todas las semanas, José Manuel Esquivano Que nos comenta qué películas están entre los 10 primeros Esta semana en el puesto número 10 Pues en el 10 tenemos a Cómo entrenar a tu dragón, número 3 La película de animación de Dean de Blas, Cuatro semanas en la lista, bajando, yo creo que se despide Puesto número 9 Pues eh, una novedad en la lista, Escape Room, la película de terror de Adam Robitel, con el propio director de protagonista, junto con Tyler Levine, primera semana en la lista. El mundo del cine tampoco escapa a las modas, ¿eh? eh Verdaderamente. Porque la moda del Escape Room, bueno, yo sí, no la sí. entiendo, ¿eh? Pero, pero <ríe> me, me parece una moda un poco para, para divertir aburridos. Me han dicho a los que, me que se aburren, gusto. ¿eh? <ríe> Sobre todo cuando sales del sí. escape. En fin. Puesto bueno. número 8. En el 8 está la película de la semana. Eh, Mirai, mi hermana pequeña. Otra película de animación. Esta es una auténtica preciosidad. De Mamoru Osoda. Primera semana en la lista, como digo. Película de la semana. 7. Bueno, pues va cayendo ya Green Book. La película del Oscar. Dirigida por Peter Farrelli, Con Vigo Mortensen. Marsala Ali. 7 semanas en la lista. 6. Capitana Marvel. También está subido un puestecito en su segunda semana, la película Un auténtico circomatógrafo... de lujo dirigido por Anna Boden y Ryan Fleck con Bri Larson en el papel de la capitana Marvel, la protagonista. 5. Roma de Alfonso Cuarón sube todavía un puestecín después de 15 semanas nada menos en la lista con Yalitza, Paricio, Marina de Tavira de protagonistas. Puesto número 4. La favorita, aquí ya lo que vamos a encontrar. Son los, eh, gra los grandes títulos que no se mueven ni a tiros. La favorita de George Lantimos, nueve semanas en la lista, con Olivia Coleman, Emma Stone, Rachel Brace, repite, como digo, en la cuarta posición. Podium, puesto 3. Repite, ¿eh? en el 3, Mula, la película de Clint Eastwood. Hay quien dice que es su testamento cinematográfico. Habrá que saber qué es lo que piensa él. Segunda semana en el Super 10. ¿Dos? La película más veterana, Cold War, de Powell Pablikowski, 24 semanas. Repite también en la segunda posición. Fíjate, cuando hablas de Cold War... Eh la película más veterana 24 semanas eh, me estoy acordando eh, que venimos hablando y viene estando esta lista eh, desde el verano prácticamente desde finales de verano claro. eh. sí, sí, sí, sí, efectivamente 24 pues, pues, pues medio año prácticamente algo verdaderamente insólito en nuestras carteleras hay que decirlo puesto número 1 un asunto de familia, la película de Hirokazu Coreda, el gran maestro del cine japonés, 13 semanas en la lista casi todas ellas en lo más alto la película es un auténtico peliculón. Como también es la película, la nueva película, la nueva obra de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria protagonista esta semana, mucha información muchas noticias eh, se pueden comentar muchas cosas de la promoción, lo que no se puede dudar es que Dolor y Gloria es otra gran película de Almodóvar, nuestro director más internacional. ¿eh? Así me lo parece. Yo creo que es una de las más conseguidas de su obra. Todo se puede discutir, pero desde luego, de las más completas, de las más maduras y de las más serias, yo creo que en eso tenemos que estar todos de acuerdo. En siete días volvemos a hablar aquí en El Callejón con José Manuel Escribano. Gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. O Javier Seriano. Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, bueno, guapetón, acérquese, señor... Ah, perdón, que no se me oye. Bueno, eh... Como a los millennials, ¿no? Es que estoy con un gripazo. Vamos oh, a decidir en primer lugar qué son los millennials. ¿Qué son millennials? Pues, pues según a lo a que voy a decir lo... yo, son, lo que, según <ríe> lo que voy a hablar yo, son unos pobres hombres y mujeres. Sí, pero eh, es una generación, una generación de chicos nacidos, ¿más o menos cuándo? Pues en el millennial lo dice vale. su definición claro. es decir, ¿En, este milenio, ¿no? en este milenio en sí. este siglo son los que en el cambio de milenio más o menos ya tenían una cierta edad ya la hemos fastidiado hombre, <ríe> con lo fácil que era lo no, otro pa para andar solos, para andar, para andar solos sin, sin tener que ir de la mano de sus mamás ah, o sea, <ríe> que tenían tienda. 50 años no, o menos. hombre, sobre 30 30 y tanto <ríe> decir, vale. señores que se supone que ya tendrían un futuro hecho pero que todo lo tienen <ríe> o, o sea no. Eh, los milenios son... La generación X es la respuesta, ¿no? Esta ya es posterior. La generación X creo que, vamos, no que era. Creo que vamos por la Z. Se supone que son los nacidos en los... En los 70 y tantos, ochentaitantos. No, más allá hacia los ochentas, Se supone que son 90. adolescentes. Adolescentes eternos. Y, y, eternos adolescentes. Estos que no han madurado años, ni quieren ¿no? madurar. Que se lo han montado bien y bueno. Vale. Bueno, y, y tienen muchas años. carencias Pues, según esta a ver, nota a ver, que, yo a ver. He, que yo he podido... Contadme, mmm, contadme. Bueno, vamos a ver, esto de las, eh, de las modas, de la decoración de plantas de interior, por así decirlo, ¿Sí? eh, no es de ahora, es una cosa cíclica, según eh, hay algunos estudiosos que ya lo han... Eh, ya lo han estudiado ¿no? en, en, la, en la década de los, eh, de los años 70 del siglo pasado hubo el asunto del Watergate os acordáis si hubo alguna que otra guerra allá por, por el Medio? y cuentan las eh, eh, los historiadores por así decirlo de este fenómeno que por aquellas épocas aquellos, aquel decenio Eh, las amas de casa americanas colgaron hiedras, potos y esa planta que se llama espinazo del diablo de esas eh, de esas eh, no sé cómo se llaman eh, colgaron del techo de esas eh, como hiedra no, no, pero que venían con, eh, de, de esas... no, no, no, vamos ah. a ver colgaron hiedras, potos y espinazos del diablo ah. pero colgaron del techo <risa> era muy era la moda de esas eh, como enredaderas de macramé que son sí. Los, los, los, sí, sí, sí. Uh, los tiestos ah. y entonces... Todo, todo hogar americano moderno de aquella época tenía estas eh, estos potos y estas los helechos, letras, era helechos, sobre todo también ¿no? colgados de estos de, macamés en la de mi de texto. son milenios pues no lo, milenios. lo sé, supongo y tal bueno, quiero decir que, que <risa> no esto no es cuando no tienes el baño cerca claro. y entonces <risa> <No te risa> no te ahí. No. bueno, es que es un <risa> fenómeno es, ¿eh? es un fenómeno cíclico es un fenómeno que ahora desde los hace un par de años así, se vuelve a dar, en, sobre todo en las gran, grandes ciudades, de hecho este, eh, eh, eh, la etiqueta en, en Instagram es eh, Jungle World, ¿no? Es decir, la, el mundo de la jungla en casa y entonces hay algunos que se, se les ha ido la mano y eh, se, llena la casa de jardín, se les ha llegado a llenar la casa de ciento, hasta 180 plantas con lo, con lo pesado que hay o sea, que, que, no. No con la yo que mantener acuerdo, una... el, el, el, el, el, yo me acuerdo de, de pequeñito El, el, jar, el balcón de casa de una de mis tías que nos llevaba allí y cada vez que vamos allí nos daba una regaderita y nos podíamos regar <risa> <risa> y eso era el infierno sí. <risa> regar todo un, un, un balcón grande eh, y bueno, y era regar yo me imagino 180 plantas de interior que no puedes mojar el parque porque allí en el, en el balcón de mi tía bueno, pues tirábamos el agua y al final claro. jugábamos unos hermanos no, un y era perro, bueno ¿no? un poco. pero bueno, claro al ser plantas de interior tienes que tener ese cuidado y no solo eso sino que eh, de lo que se trata es que Eh, es una forma terapéutica dicen algunos eh, estudiosos del tema unos psicólogos y psiquiatras vamos a decirlo sí, es, que es tiempo, una eh. forma eh, eh, de mm, mitigar las ausencias que tú, las carencias que tú como persona puedes llegar a tener es decir eso de tener que cuidar algo en vez de cuidar de alguien, ¿no? Entonces, si tú te, eh, que no está mal tener una planta, yo no digo no o sea, soy, esto... no soy antiplantas, no tiene muchas ventajas. Pero esto me recuerda como cuando tiene tienes 80 gatos. Bueno, sí también es un poco claro, no es lo mismo tener un gato que tener 80 gatos metidos en una casa, ¿no? Es decir, por cierto, mi tía además de plantas te... <risa> <risa> tenía, ten, tenía, la, la mujer tenía muchos gatos. <risa> y y y no, no es que estuviera loca, no era la loca de los gatos de los Simpson, pero bueno, tenía muchos amantes bueno, amante de estas cosas claro. bueno, pero 180 plantas es, es peligroso, ¿no? porque claro te tienes pero que dedicar la mucho, quería mucho nos quería mucho y, y, y, y nosotros a ella y demás y eso, no, no, no te no pero bueno, quiere decir que a día de hoy esto se ha modernizado y entonces hay un movimiento incluso en redes sociales, en Instagram hay eh, personajes de este tipo de, sobre todo esto ocurre mucho en Estados Unidos, en Iowa en Washington oh. en Londres también yo en España no se sé si ha llegado pero todavía pero lo estás diciendo cosa, ¿no? con acento chino claro porque somos muy internacionales en, en este apartado este. Y entonces hay, hay redes sociales hay personajes como de Carter que es un señor que se dedica a estas cosas John que Carter. llega a tener 33.000 seguidores en Instagram y que claro algunos le piden consejos algunos le piden eh, ir a su, a su a su casa para ver la jungla que tiene allí montado y eh, de hecho eh, hay algunos blogs también eh, llamado el jungle, jungle low en el que, eh, pero es que una señal del de apocalipsis es una señal apocalipsis? De gente muy mal no, muy mal, por <risa> eso, eso, porque es una señal mal. que, que sus carencias mm, uh, emotivas, por así decirlo las, um, las cubre con el cuidado a las plantas que le haga lo que le haga, la planta no le va a decir nada. Claro, la, claro. la puede echar mucho, porque claro, cuidar una planta no es fácil. Yo, por ejemplo, para las plantas, no tengo muy ¿no? mala mano para las plantas, no solo, o sea, sabemos, no solo para las plantas. Ya, pero... ya sabemos lo que hacen sus tiempos libres... Que son todos? ¿Los políticos? No, Cristiano ah, Ronaldo. Que, ah, no, lo sé. No, no, uy, no. no, no creo que uh, tenga muchas uh, plantas. No. Hay gente que tiene muy, buenas, muy buena mano para las plantas, sobre todo si son de marihuana, <risa> porque ¿Por tienen qué? grandes <risa> plantaciones en los en o sea, interiores lo gasta, de casa. lo que gasta? Uh, lucha, uh, es, ¿no? es tremendo ¿no? el gasto que tiene. No, pero nosotros picheos. hablamos plantas simplemente ornamentales. O sea, esta es la moda de la planta ornamental. Y, um, y luego está la planta plástica. Sí, bueno, la planta plástica tengo que ya es el no va más, porque ahí se reúne todo el polvo, se junta todo el polvo allí las plantas además tienen la potencia si tú tienes muchas plantas en casa, no vas a tener muchos sacaros en casa porque las plantas eh, tienen la potencialidad de eliminar estos sacaros, aunque si no las cuidas bien sí si pueden atraer bichitos eh, bichos, por cierto, bichitos yo tengo yo tengo solo una gata pero ah. la da por matar a las plantas, a las plantas, ten cuidado porque hay algunas unos plantas fotos, que no les sienten, no les sienten hay bien hay unos potos ¿no? que los <coughs> destruyen hay además eh, el todo este mecanismo que se ha originado en ...en torno a las plantas... En, ...también lo que hace es que... Eh, ...potencia un poco el que la... ...en evitar esa soledad... ...por así decirlo... ...que ocurre en el invierno... En, esta, ...en zonas muy frías del planeta... en ...especialmente de Estados Unidos... ...porque lo que hace es que... ...ahuyenta, por así decirlo... ...que, que abre las... ...ellos dicen... ...tiene una frase que es... ...abrimos la oscuridad del invierno... ...es decir, el invierno fuera es muy duro... ...y dentro en nuestra casa... ...es una zona eh, apacible... ...una zona de resguardo porque eh, eh, no se nota el invierno con todas estas plantas de interior que eh, florecen, que están perfectamente vivas y lustrosas, incluso en las temperaturas más fríos, siempre y cuando estén en el interior, lógicamente. Entonces, desde luego sí, es una señal de que, va, de que cada uno va a su bola, que no hay esa comunidad mmm, y que cada uno se refugia en sus plantas para, digamos, entre comillas, evitar la comunicación entre, entre humanos y que las plantas, hagamos lo que las hagamos no se van a quejar, no nos van a decir eh, te estás pasando conmigo o demás, incluso hay algunas parejas que tienen algunos conflictos por las plantas de alguno de ellos y que alguno se ha, se ha mudado de casa o se ha mudado de habitación <risa> bueno, y tal, con mío. tal de, no, de evitar un poco esta invasión de plantas de interior que alguno de los um, pues hay, habitantes... hay, algunas, hay algunas que crecen muchísimo, ¿eh? que es una locura sí, sí, sí hay algunas que, que se doblan por el techo y tal o sea que crecen tantos que llegan al techo y se doblan o sea, que... o sea que hay plantas que protagonizaron el exorcista, más o menos sí. así desde luego una señal del fin del mundo esto que cambiemos humanos por plantas Desde luego que sí. Que no está mal tener plantas, pero que hay que hablar, discutir y dialogar con los humanos. No sé, Aunque podemos no reír de la información, hacer comentarios, pero en el fondo si pensamos sí. y si reflexionamos, es una forma de relacionarse con algo que no tenemos algo es responder. amar a alguien eh, y sustituir a alguien que puede hacerlo por alguien que, que bueno, que nos da satisfacciones simplemente viéndolas crecer y estar lustrosos no es florecer síntoma, desde luego. no es un síntoma muy bueno muy bueno pero dentro de lo malo tampoco hace daño a nadie ¿no? Puedes la claro, y todo. pero es una señal del fin del mundo con Javier Sevillano lo contamos aquí siempre señales del fin del mundo Javier, gracias a vosotros nosotros envolvemos en la rosa los vientos se envuelve mañana a partir de la una y media de la madrugada de las doce y media en la comunidad de Canarias hasta entonces, quedaos en el sintonía de un tacero Son las cuatro de la madrugada, las tres en la Comunidad Canaria.